...en TeleH, Radio Marca, La Glorieta... ...el programa que madruga contigo. Es martes 21 de junio... ...hoy alcanzaremos una máxima de 30 grados... ...pero puede que llueva... ...por el paso de abundante nubosidad... Eso sí, caerá barro por el polvo sahariano que hay en suspensión. A las 11 y 14 minutos entra el verano, en este Día de San Luis, en el que se celebra además el Día Europeo de la Música. Hoy se dice que es el día más largo del año. Ante, estamos ante el primer solsticio y por ello se ha organizado en el Centro de Congresos la primera jornada de energía solar de la que hablaremos en nuestro programa La Glorita. El solsticio de verano se ha celebrado a lo largo de la historia... ...de muchas formas, con la construcción de estructuras... ...que se alinean con el sol... ...con bailes, danzas o rituales como las hogueras... ...la fiesta de San Juan recoge algo de esos ritos... ...que han llegado hasta nuestros tiempos... ...hoy en el Raval precisamente se inician los trabajos... ...para plantar las hogueras que arderán este viernes... ...mientras que las playas se acondicionan ya... ...para recibir en la noche del jueves a miles de personas... ...que participarán en esa noche mágica de San Juan... Hoy está previsto que nos presenten el diseño de las hogueras y el dispositivo policial que se montará para vigilar en la noche de San Juan el litoral ilicitano donde se han prohibido las hogueras. También hoy, como es tradicional, se presentarán a las personas electas de las representaciones del Misteri del de próximo mes de agosto. Y hoy Antonio Bazán también, fíjate qué día más señalado. Es el final para los niños y niñas de los colegios. Hoy cogen vacaciones, así que hay muchas cosas que celebrar. Y por las muchas. que estar muy contentos en este día, excepto eh, por la lluvia con barro. ¿eh? Bueno, ¿por qué no? A ver si refresco un poquito el ambiente, tampoco estaría mal. No, para nada. Y como hoy es el día también muy señalado, lo hemos dicho, es el Día Europeo de la Música... ¿Qué te parece si buscamos algo significativo? Bravo por la música. Venga, vale. Bravo por la música. Siete notas clásicas forman cualquier clase de combinación. Una son triunfas. Hay de todo, también, en la música. La música es la vida. Bien, pues vamos con este bravo por la música de Juan Pardo. Con, con ello hemos iniciado eh, nuestro programa La Glorieta, en el que pues, les vamos a contar las noticias y vamos a hacerlo destacando primero eh, nuestros titulares, pues aquellas que hemos considerado que van a ser las primeras de nuestro relato informativo Por ejemplo, tenemos que hablar de educación, no porque hoy se cierren los colegios, sino porque ayer se anunció que se va a ampliar la oferta de ciclos formativos y de formación profesional para el próximo curso aquí en Elche. Se han matriculado más de 6.500 alumnos, un 30% más que en 2015. Y el director general de la FP estuvo en Elche para anunciar que en el Instituto La Torreta se pondrá en marcha ya ese centro integrado y también para anunciar los nuevos ciclos que se van a ofertar a partir del próximo curso. También les contaremos que vecinos de la calle Piaña, situada junto a los depósitos del agua de Carrus, temen, al recibir una carta de urbanismo, que el Ayuntamiento vaya a derribarle sus viviendas por el retranqueo que se contempla en el plan general. Sin embargo, la Edil del la Ana Arabid, tras las protestas de ayer, ha asegurado que no se ha previsto ninguna demolición. Y las empresas y emprendedores del Camp de Elche optan a un millón y medio de euros para poner en marcha sus proyectos de negocio. Estas ayudas al emprendimiento rural se publicaron ayer en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y hasta el próximo 20 de julio tienen de plazo para solicitarlas. El Elche Club de Fútbol tendrá un equipo competitivo el año del centenario. El capitán del Elche Gonzalo Verdú ha declarado a Teleelch que habrá un equipo muy competitivo la próxima temporada coincidiendo con el centenario del club y que para él será un honor portar el brazalete de capitán en una campaña tan señalada. La Glorieta ...el despertador de Elche con toda la información local... Siete de la mañana, 5 minutos y medio... ...comenzamos con el relato informativo... ...Rosmario Alonso... ...pues hoy martes se dice adiós al curso escolar... ...los colegios cierran sus puertas... ...se marchan de vacaciones... ...volverán las clases a abrirse el próximo 12 de septiembre... ...como ya hemos adelantado... Se ha retrasado el inicio del próximo curso en todas las etapas, desde infantil hasta bachillerato y FP, porque los sindicatos han pedido a la Consellería de Educación más tiempo para incorporar las nuevas asignaturas. Ayer vino a Elche el director general de FP, Manuel Gomisia, Y ahora también, para, en esa rueda de prensa de ayer, anunció los nuevos ciclos formativos que se van a ofertar el próximo curso. Así que ahora Yanire Perona nos cuenta cuáles van a ser esos nuevos ciclos y lo que dijo el director general. Muy buenos días, Yanire. Eso es, Ros, buenos días. La formación profesional va evolucionando y mejorando también en nuestro municipio. Los matriculados en ciclos formativos de la ciudad ya superan los 6.500, lo que supone un incremento de un 30% de matriculados desde el año 2015. Además, se han registrado ya 4.221 instancias de primera convocatoria, un 20% más respecto al año pasado. Y, y el CHE se está preparando ya para el curso 22-23 y ha planificado la creación de nueve ciclos y una FP básica. Del mismo modo ha apuntado que la oferta alcanzará el próximo curso las 24 familias profesionales. Los nuevos ciclos formativos para el próximo curso... Son muchos. En el IES Cayetano se impartirá el grado medio de instalaciones eléctricas de automatismos. En el IES La Torreta un grado medio de paisajismo y medio rural y otro de instalación y mantenimiento de sistemas conectados a Internet. En el Montserrat Roche un grado medio de peluquería y cosmética capilar. En el IES Severochoa un grado superior de administración y finanzas. En el IES Victoria Kent un grado medio de actividades comerciales y uno superior de transporte y logística. En el IES de Carrús, una FP básica de informática de oficina y en el Vicente Verdú se estrenará la FP con un grado medio de repostería y confitería y un grado superior de procesos y calidad de la industria alimentaria. A raíz de la consolidación del IES, periodista Vicente Verdú, en este curso se pondrá en marcha el Centro Integrado del IES La Torreta, un hito muy importante para la comunidad y la ciudad debido a la escasez, a la escasez de este tipo de centros en la provincia de Alicante. Escuchamos ahora, si te parece, Rosa Manuel Gomicia, el director general de la AFP. Eh, hemos puesto los cursos de especialización, El curso de especialización es una formación de corta duración que se hace a partir de un grado medio o un grado superior y hemos implantado los cursos de especialización con un éxito tanto de matrícula como de finalización espectacular, con una participación de las empresas como pocas veces eh, lo hemos visto en otras, en otras localidades y, y vamos a continuar apostando ...con los cursos de especialización y con el Che. Y de educación pasamos a hablar de sanidad... ...porque Amnistía Internacional ha salido a la calle... ...al entorno del Centro de Salud de San Fermín... ...para reclamar al Gobierno valenciano... ...que invierta más en atención primaria... Y es que advierten que la atención primaria lleva protagonizando decla las declaraciones de los políticos desde que se inició la pandemia. Pero dos años después, los presupuestos que manejan las comunidades autónomas, como la valenciana, destinados a la atención primaria, distan mucho del 25% del presupuesto total de sanidad, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud, para tener unos servicios de atención primaria sólidos que garanticen el derecho ...a la salud de la población. Y nos vamos ahora hasta la zona de los depósitos de agua... ...de Carrús, más al norte del Puente del Bimilenari... ...porque algunos vecinos de la calle Piaña... ...han recibido una carta del Ayuntamiento... ...con un lenguaje algo farragoso... ...indicándoles el estudio de la manzana... ...donde están sus casas... ...temen que esa reordenación suponga... ...que tengan que retranquear sus fachadas... ...tal y como indica el Plan General del 98. El Partido Popular ha criticado la falta de información por parte del equipo de gobierno, pero aún así los vecinos están muy preocupados por la situación. Nos lo cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Los vecinos de la calle Piaña han transmitido su preocupación porque, según explican, hace una semana solo uno de los vecinos recibió una carta en la que se le notificaba Que se aprobaba el estudio de detalle del área de reparto 137 del Plan General, con el que se pretende llevar a cabo una reordenación de la manzana para ampliar así las instalaciones de Iguest Delch. Esta actuación comprende una zona de retranqueo que, según aseguran los vecinos, afecta directamente a sus viviendas y temen que tengan que ser demolidas. Además, se quejan de que el equipo de gobierno no ha acudido a darles explicaciones sobre el proyecto que pretende llevar a cabo en esa zona. El Partido Popular se ha hecho eco de esta denuncia y afirma que una reorganización urbanística no puede implicar de ninguna manera el retranqueo ni demolición de unas viviendas que, dice, son totalmente legales, por lo que exige a PSOE y Compromís que reconsideren la decisión tomada. Pues vamos a escuchar esas declaraciones de los vecinos y de Pablo Ruz. Porque ni tenemos aceras, ni tenemos farolas, ni tenemos nada. Tenemos una dejadez total, la cual nos sorprende que después de tanta dejadez ahora nos ataquen con un proyecto, ¿vale? Está ahí en previsión, el cual por cederle unos terrenos a IWADEL se tenga que remodelar nuestras viviendas, cuando aquí ni molestan ni hacen nada y todo eso es organizable, porque si en un momento dado. ...quieren hacer aceras que la hubieran hecho en su momento... ...que a tener farolas que la hubieran hecho en su momento... ...porque tenemos que las familias que aquí vivimos... ...que somos familias humildes, trabajadoras... ...que nos quedemos sin casa, que nos quedemos en la calle. Los que estamos aquí y de todos los que viven en la calle Piaña... solo se nos ha informado a nosotros, a mi pareja... ...todos los demás no tienen ningún tipo de notificación de todo esto... ...hace años parece ser que se notificaron... ...pero al día de hoy somos los únicos que hemos recibido la notificación... La notificación. Los demás, nada. Si nosotros no recibimos esa notificación, nada de esto se hubiese sabido. Nosotros le lanzamos un mensaje alto y claro al señor González y al Partido Socialista y Compromís. Echen atrás con esta decisión. Replanteen esta decisión. Revisen esta decisión, que en definitiva es política. Una reorganización de una manzana, de un entorno, una reorganización urbanística, no puede implicar el retranqueo y, por consiguiente, la demolición de más de 20 viviendas de gente trabajadora y honrada que paga su IBI y que, por supuesto, cuenta con sus escrituras porque son viviendas absolutamente legales. Pues ante estas protestas y crítica política, se le preguntó ayer a la concejal de urbanismo, Ana Aravid, sobre esta situación y declaró, aquí en los micrófonos de Teleelch, que no hay ninguna demolición prevista en esta calle de carros. Y nos vamos ahora al aeropuerto porque allí Compromís hizo campaña. Ayer Joan Baldoví, el diputado en el Congreso, estuvo en Elche para insistir en la necesidad de conectar por tren el aeropuerto del Altet Y no solo eso, estuvo junto al sindicato Comisiones Obreras para denunciar que los propios trabajadores del aeropuerto no tienen un aparcamiento gratuito. Nos da más detalles de esta noticia. Iciar Martínez, buenos días. El diputado en el Congreso, Joan Baldoví ha visitado este lunes el aeropuerto para reclamar su conexión ferroviaria. Desde Compromiso han destacado la importancia de llevar a cabo la variante de Torrellano y de conectar esta infraestructura con los municipios de la zona. Además, Baldoví ha aprovechado para denunciar junto a Comisiones Obreras la situación de los trabajadores y es que no cuentan con un aparcamiento gratuito donde dejar el coche durante la jornada laboral. Por eso, Baldoví y la secretaria general de Comisiones Obreras, Carmen Palomar, han Han reclamado a AENA un aparcamiento gratuito. La delegada sindical de AENA precisamente ha agradecido que además de la reivindicación histórica de, de conectar el aeropuerto con el tren se denuncie la precariedad de los, algunos trabajadores del aeródromo ilicitano. Pues vamos a escuchar a Joan Valdovi, diputado de Compromís. Eh, tenim a sibrais una estació de tren que ja fa 10 anys que es va fer i en canvi la connexió d'esta estació amb la ciutat d'Alacant, amb els campells, amb el Parc empresarial no s'ha produït encara. En un mes a de demés on hem conegut, eh, les, les taxes d'inversió. Les taxes en, en, el, en els números oficials del propi ministeri estem en el 28 de la ejecutada en lo que portemban. Por tanto, es escandaloso que en cara este aeropuerto que rep y envía 15 millones de, de pasajeros, en cara no esté conectado. Pues dinero hay para invertir por parte del Ministerio de Transportes, pero parece que no lo hacen con donde hace falta. Y es que ayer el Ministerio mmm, anunció que va a destinar 1.200.000 euros para modernizar los túneles de la Nacional 332, el vial de la costa, y en el que se encuentra el túnel del Altet. Es un dinero que llega de los fondos europeos con el objetivo de adaptar estas infraestructuras a la normativa europea y mejorar así la protección de la fauna y también de los usuarios vulnerables. Y seguimos con más inversiones. Las pedanías optan a cerca de millón y medio de euros de las ayudas líder para la creación y mejora de empresas rurales. El diario oficial de la Generalitat publicó ayer la convocatoria de estas ayudas europeas dirigidas a los 13 territorios que forman parte de ese grupo de acción local del sur de Alicante, entre los que se encuentran las pedanías de Ilche. La subvención para algunos proyectos pueden llegar a cubrir hasta el 100% de la inversión hasta un máximo de 70.000 euros. El plazo para pedir estas ayudas europeas concluye el próximo 20 de julio. Están dirigidas a emprendedores que quieran poner en marcha su idea de un negocio o empresas que ya estén establecidas en el medio rural y quieran realizar mejoras. Además, también hay líneas de apoyo para proyectos de asociaciones sin ánimo de lucro y para los ayuntamientos del territorio que quieran poner en marcha iniciativas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Y hablamos de un premio porque la periodista ilicitana Eva Belmonte y su equipo de la Fundación Civío se han alzado con el Premio Vicente Verdú de Periodismo en esta segunda edición por una serie de artículos sobre la reproducción asistida en Europa. Este certamen lo organiza la Asociación de Informadores de Ilche en colaboración con la Universidad Miguel Hernández y el Gobierno Municipal. Escuchamos a la presidenta de la Asociación de Informadores, Mariate Bolívar, precisamente hablar del objetivo de estos premios que llevan el nombre del periodista y escritor ilicitano Vicente Verdú. Gracias a ambas instituciones por permitirnos hacer realidad este galardón, que aúna el reconocimiento al periodismo de calidad, indisociable de la innovación en los contenidos y en los formatos, y el reconocimiento a la figura del ilustre ilicitano, máximo exponente y precursor de este nuevo modelo de información. El objetivo del premio es reconocer e incentivar, en una época de profundos cambios en el periodismo, la búsqueda de la innovación. En el tratamiento de la información por parte del periodista o equipo que hayan hecho la mejor contribución al desarrollo de nuevos tipos de medios, contenidos, lenguajes y formas de relación con la audiencia. Y en Elcha hay una asociación que va camino de convertirse en fundación... ...también que ha recibido numerosos premios por su labor social. Hoy en el programa contamos con el presidente de Conciencia T, Gorka Chazarra... ...quien hace cinco años fundó esta asociación... ...por la que han pasado ya 6.000 personas, sobre todo universitarios... ...con el objetivo de ayudar a los demás. Su trabajo ha ido ampliándose en función de las necesidades sociales del municipio... ...y en este curso... Han llevado a cabo pues, eh, diversos hitos como sacar el voluntariado también a Alicante, atender a menores para su refuerzo escolar, han estrenado nueva sede y han atendido a los refugiados ucranianos que han llegado a la ciudad. Por su trabajo han obtenido, como decimos, numerosos reconocimientos. Escuchamos a Gorka Chazarra a cifras, somos 560 inscritos de este curso, cada año volvemos a cero, con lo cual cada año vuelven a vivir esa experiencia algunos que continúan y otros que inician de nuevo su que inician nuevamente su, su recorrido, así que bueno, pues yo creo que, que estamos eh, impactando positivamente en muchos jóvenes lo estamos haciendo en muchísimas personas de distintos colectivos en niños en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad, personas sin hogar familias en situación de emergencia alimentaria, bueno, pues desde eh, la colaboración con las instituciones pues estamos detectando esas necesidades y haciendo lo posible por resolverlas. La subida del precio de la luz o la dependencia energética han puesto sobre la mesa la necesidad de valorar otras alternativas de suministro energético que sean más sostenibles y rentables. En este sentido, la empresa de Mesol ha organizado la jornada Elche Solar para esta tarde en el centro de congresos, con el fin de poner en valor la necesidad de utilizar energía solar fotovoltaica. Un estudio de Demesol asegura que Elche podría, en menos de una década, abastecer sus necesidades energéticas eléctricas con el uso de esta energía limpia. Escuchamos a su gerente, Demetrio López. De hacer llegar a la ciudadanía las posibilidades que tenemos en Elche de conseguir una ciudad que sea solar, que funcionemos con el sol, es decir, que no nos cueste el recibo, que nos sea hacer posible gratis e incluso ganar dinero con ello, y de paso conseguir una ciudad más saludable. Hicimos un estudio en el que veíamos que existía la posibilidad de aprovechar los tejados de la ciudad para conseguir la energía en el, en el sitio. O sea, el, ...tomas en el tejado y lo aprovechas en tu vivienda... ...y ya no solo en los tejados sino en el término municipal de Elche... ...hicimos los números y salían... ...Elche puede ser una ciudad que viva del sol. Pues la jornada constará de tres mesas redondas... ...donde expertos, ciudadanía y políticos... ...van a debatir a partir de las cuatro y media... ...acerca de la eficiencia energética solar... ...y para resolver también todas las dudas que hay... ...en torno a la instalación de las placas solares una primera mesa de expertos que un poco explicaremos en qué consiste esto, eh, qué funcionalidades tiene, etcétera, cómo están los precios, etcétera, etcétera. Luego mesa de ciudadanía donde hay empresarios, sindicatos, eh, diversos eh, actores de, de la ciudad eh, donde, donde van a exponer eh, qué piensan ellos de cómo está esto y por último la mesa de políticos porque al final en parte somos unos mandados y a ver qué opinan ellos de todo esto. Y seguimos hablando de medio ambiente porque la Asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, ASA, ha pedido que se prohíba la caza nocturna y se cierre un coto ilegal en el Parque Natural de Londo. El grupo ecologista denuncia el impacto de la caza sobre las aves acuáticas, en especial sobre la cerceta pardilla, que según ASA, al menos el 25% de las que libera la Generalitat Valenciana mueren por disparos de cazadores. En este sentido, acusa a la consellería de inacción. Además piden el cese definitivo de la caza en el Cótolo Vaquero, en el Hondo, porque no reúne, dicen, las condiciones de superficie inundada que para Asa es uno de los lugares estratégicos para la conservación de la cerceta parrilla. Y hay ladrones que son bastante tontos como el que protagoniza la crónica de sucesos de hoy. La policía local hace unos días detuvo a un hombre de 49 años por forzar un vehículo frente a la propia comisaría de policía. Un vecino... Y esto comenzó porque un vecino de la avenida de la Unesco alertó de que estaban manipulando la cerradura de un coche, pero cuando llegaron los agentes, el sospechoso no estaba junto al vehículo. Afirmó que estaba buscando hierro y no encontraron ningún daño en el vehículo. Al carecer de documentación, fue trasladado a las dependencias policiales para ser identificado por el hurto, pero abandonó las instalaciones minutos después. Mientras se realizaban los trámites oportunos para este, por este suceso, los agentes vieron desde la oficina de denuncias cómo el mismo hombre estaba dentro de un coche y al salir comprobaron que la puerta estaba forzada, por lo que finalmente esta persona fue detenida. Hablamos a continuación de la Guardia Civil porque desde el pasado miércoles, pues eh, la Guardia Civil de la Comandancia de Alicante ha reforzado la vigilancia en la isla de Tabarca. Agentes de las Unidades de Seguridad Ciudadana y de las distintas especialidades de la Comandancia de Alicante se desplazan a diario lo van a hacer durante los tres meses de época estival. Y es que con la llegada de la normalidad sanitaria se prevé un aumento de afluencia de turistas en la isla. Se calcula que durante este verano va a recibir unas 300.000 visitas, por lo que hasta el 15 de septiembre se va a incrementar los efectivos de la Guardia Civil, que entre otras misiones deberán mantener la seguridad ciudadana de la isla, dar una respuesta inmediata en caso de emergencias, vigilar el tráfico marítimo y las fiestas, sobre todo, a bordo de embarcaciones que transporten pasajeros y controlar que no se atente contra la zona protegida de la isla, que es reserva marina. Precisamente el pasado viernes, los agentes ya realizaron su primera intervención. Rescataron un ejemplar joven de Culebra Bastarda, autóctona de la isla, que deambulaba por las calles principales del núcleo urbano, atónita ante la mirada de tantos visitantes. Y terminamos de momento con eh, la noticia del Festival de Cine Independiente y es que ayer en el programa La Glorieta el director del festival, Vicente Sánchez, nos adelantó en primicia que en la nueva sección de este año dedicada a las óperas prima de los directores de cine el jurado ya ha terminado su trabajo de selección y un total de ocho películas optarán a concurso En Teleh, Radio Marca, La Glorieta el programa que madruga contigo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 7 de la mañana, 27 minutos, se llega el momento del deporte. Con Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano, en Avenida Libertad 60, y Paco Gómez, al que damos los buenos días. Hola, buenos días. Poco menos de dos semanas para que arranque la pretemporada del Elche Club de Fútbol. La próxima campaña en la tercera consecutiva en primera división en el ilusionante año del centenario. Los jugadores están convocados para el lunes 4 de julio. A las 8 de la mañana, pruebas médicas y test físicos. Esos primeros dos días serán para todo este tipo de pruebas. Y el resto de la semana ya para los primeros entrenamientos. La siguiente semana será cuando los futbolistas se marchen a la finca... Golf Resort de Algorfa, combinando también con el Pinatar Arena. De momento hay 18 jugadores con contrato en vigor, aunque algunos de ellos es más que posible que no continúen, como el guardameta Axel Wenger, tras sucesión al Arsenal de Sarandí, o Josema, que vuelve tras cesión del Valladolid. Otros pendientes de su futuro, como el caso de Peremilla, o incluso también los Mojica y Lucas Boye que en principio son dos futbolistas que están en el mercado con posibles traspasos o incluso pagos de cláusulas de rescisión. Como reconocía el capitán del Elche, Gonzalo Verdú, en nuestros micrófonos, es un año ilusionante, el equipo tiene una gran ventaja, va a competir con una plantilla que se conoce de memoria, con una base sólida y con el mismo entrenador. Gonzalo Verdú. Bueno, creo que estamos ante una gran oportunidad, una temporada que va a ser, va a ser exigente porque es la, la temporada de centenario, eh, somos conscientes de ello y creo que, bueno, creo que el equipo va a estar a la altura. Y bueno, es eh, muy importante que, que jugadores como Diego o Ezequiel sigan el equipo porque al final son gente que conoce, conoce ya el equipo, conoce la dinámica, son parte del, del bloque principal de, de este club y bueno, son buenas noticias para para el club deportivamente y obviamente pues vendrá gente que nos, que nos refuerce, que nos siga subiendo el nivel y estamos convencidos de que se va a hacer una plantilla muy competitiva y el equipo va, va a estar a la altura de una temporada tan importante convencidos de que se va a hacer una plantilla muy competitiva, para ello habrá que acertar en esos siete u ocho fichajes en todas las líneas, habrá que reforzarse, pero Cristian Bragarnic, el propietario, en ese sentido eh, tiene el pulso de hielo, no se le acelera y esperará hasta que lleguen esas grandes oportunidades en el mercado estival. Hasta luego. Para los calores de este verano, Juan Aguiló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 El Tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camdelch. De a las siete y media de la mañana, pues contarles que comenzará a retirarse el remanente de aire cálido que quedaba en la jornada con alternancia de nubes y claros. Viento en calma por la mañana vamos a tener y flojo del sureste por la tarde. La mínima para hoy está en torno a los 22 grados, que es la temperatura que hemos tenido esta noche, eh, que por cierto hemos tenido esos 22 grados de mínima y una máxima eh, de 24, eso fue a las 12 de la noche. El, el, ...quizá la humedad del 84% es lo que ha hecho que sea una noche... ...más calurosa y más difícil de llevar... ...las temperaturas eh, hoy como decimos máxima de 30 grados... ...y en la semana lo que queda de semana estaremos en esa línea y descendiendo... ...mañana miércoles 30 grados, el jueves 28 grados... ...el viernes 29 y el sábado 29... ...y también por las noches descenderá la temperatura... ...esta noche ya descenderá 21 grados... ...19 la noche del jueves con paso de nubes que puede dejar alguna gota, nada importante en principio, y lo mismo ocurrirá con viernes y sábado, con ese inicio de fin de semana que será algo más fresquito de los días que hemos tenido hasta ahora.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 La pasada semana las entidades festeras brindaron por la declaración del belenismo como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial, aprobada por el Consejo de Ministros. El Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió esta celebración por la que se reconoce la artesanía y manifestación artística de los belenistas del Che. Por eso hoy queremos entrevistar al presidente de esta asociación, José Pérez. Muy buenos días y enhorabuena por este decreto ley. Hola, buenos días, muchas gracias, muchas gracias. Bien, eh, lo primero, para entendernos, ¿qué va a suponer el reconocimiento por parte del Gobierno del Estado de la Nación del oficio de belenista o del belenismo, de esta expresión artística que ya es manifestación cultural? Bueno, pues supone un reconocimiento a la labor que se está haciendo en toda España. ...y que supone un trabajo inmenso de toda la gente que trabaja por y para el veranismo. No solamente la gente, porque somos muchísimos los que trabajan en eso... ...tanto los que hacen, diríamos, los artesanos que construyen figuras... ...como los que construimos los belenes, Es un reconocimiento importante y yo diría que es un paso... ...importante, pero es un paso camino de lo que también está pedido de declarar el veranismo como bien de interés cultural, pero de la humanidad. Este decreto ley, ¿por qué el Consejo de Ministros lo aprueba ahora? ¿Por qué es necesario para conseguir de la UNESCO ese reconocimiento universal? Bueno, mira, eh, esto surge de hace algún tiempo ya y, y todo el mundo hemos puesto granitos de arena. Eh, por ejemplo, lo del año pasado, que también la propuesta de nuestro ayuntamiento para que fuésemos bien de interés cultural de la comunidad, pues es un granito más de arena. Así lo han hecho alguna otra selección. Inclusive sabemos que dos universidades también se han metido en el tema. La unión de todos, de todos, de todos, ha hecho que ahora el, el Ministerio de Cultura decida declararlo como bien de interés o propuesta, vamos, concretamente como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Entonces es un trabajo de tiempo en el que hemos aportado nuestro grano de arena y completamente el ayuntamiento de Elche lo ha hecho mucho y bien porque de hecho muchos ayuntamientos le han querido seguir el camino y han seguido el camino ese y a nosotros nos ha supuesto, por eso, aparte de la alegría que es muy grande, porque significa, no, aunque no signifique nada de dinero ni nada de todo esto, pero es que sí que significa un reconocimiento al trabajo que año tras año hacemos todos los que hacemos Belén, no solamente la Asociación de Belenistas, todos los que se sienten Belenistas en cualquier sitio. Bueno, eh, no sé, pero el que se les reconozca como bien de interés cultural, ahora como manifestación representativa del patrimonio cultural, supongo que esto les abre las puertas para solicitar cualquier subvención pública de cualquier administración pública. Bueno, en ese tema pensamos que sí, pero todavía no hemos es un tema que a nosotros eh, nos preocupa, pero al mismo tiempo nos ocupa más nuestro, eh, nuestro día a día, nuestro trabajo diario, y el que cada día el belenismo sea practicado por más gente, y cada día le demos el valor. Es decir, como dice el, el mismo gobierno, que ha salido de esto, pasa de ser de, simplemente la, la dimensión religiosa, pues a una dimensión cultural. Tiene la religiosa, no la puede olvidar nunca la dimensión religiosa, pero además de hay una dimensión cultural que hace que esto pues sea pues un, un aspecto toma un aspecto social, es decir, uh -huh. y eso es lo que a nosotros nos interesa. Si con eso llega después la posibilidad de subvenciones, pues pues pues pues, pues mil sobre acuelas. Pues ustedes llevan años, décadas traspasando esa ...esa barrera de lo religioso... ...y convirtiendo el belenismo en elche... ...en algo social... ...porque no solo por el montaje del Belén... ...monumental o el Belén... De, ...en el aula cultural popular... ...sino también por los cursos de formación... ...ustedes... Eh, ...ustedes se han preocupado... ...y han trabajado por la... ...preservación de este oficio del belenismo... ...y esto también... ...han tenido reconocimientos en elche... ¿Pero el mayor premio para ustedes es que el Ayuntamiento les haya puesto un museo? Es un, gran, es un gran premio, eso no cabe la menor duda, porque el museo no nos lo ha puesto a nosotros. El museo lo ha puesto para el pueblo de Elche. Y entonces, si el pueblo de Elche está beneficiando de ello, a nosotros nos viene muy bien. Si encima ahora resulta por pues eso que todo lo que hacemos es declarado, o una manifestación representativa del patrimonio cultural de nuestro país, pues muchísimo mejor. Pero el Belén, el museo, eh, tenemos que agradecerle al ayuntamiento su montaje. Pero el Belén, eh, perdón, el, eh, el museo es para el pueblo del Che. Y de hecho tiene muchas, muchas visitas. Y los mo Belenes Monumentales también, pero hemos visto cómo este año, yo no sé, estos dos años de parón, de pandemia, eh, ha trastocado mucho eh, las costumbres, los usos de los Belenistas, hemos visto cómo se ha cambiado la ubicación. ¿Qué va a pasar en las Navidades de 2022? ¿Vamos a recuperar Oiga. ya toda la normalidad? ¿Ustedes van a poder ya retomar los cursos también de formación que no hubo? Pensamos que sí. Pensamos que estamos en ello y estamos intentando conseguir el local de siempre. Pensamos que mmm, es un buen sitio y también pensamos que este año también iremos a La Glorieta. Entonces, eh, estos dos años que hemos tenido que estar en otros sitios por la pandemia, yo también quiero recordar que hemos sido de la, las únicas, diríamos así, entidades que hemos podido hacer algo como el Belén, con lo que eso nos ha supuesto. Eso ha supuesto trabajos de, por turnos de tres o cuatro horas, mascarillas, eh, otras protección más de máscaras, no poder estar trabajando más de X tiempo, al aire libre, con frío, con, calor, con la, etcétera. Pero hemos sacado adelante, y el pueblo de hecho ha tenido una manifestación por Navidad. Entonces, eso para nosotros ha sido importante. Y este año pensamos volver a la normalidad. Ojalá vuelvan ustedes a la Ojalá. normalidad y con los cursos Esto también es. de formación, porque son unos cursos sí, sí, que sí, se sí, echan sí, sí. mucho de menos. Ustedes lo han comprobado. Sí, sí. El, yo diría que el año pasado hubo un problema y es que por circunstancias no se pudo conseguir el local. Este año, pues claro, no es cuestión de hacer... El año pasado no es cuestión... Hay que hacerlo, mira, hay que hacerlo con... Mesas muy separadas, distancia social, eh, mascarillas, no mucha gente, todo eso era el año pasado. Entonces era muy difícil conseguir un local. Este año parece ser que sí, que estamos en gestiones de conseguir un local, como siempre se ha hecho, donde 50 personas, 40 50, las que quepan, eh, podamos hacer el cursillo de veranismo está ya preparado, ya digo, desde la año pasado tenemos hasta el modelo hecho, preparado, las piezas cortadas y está todo previsto. Pues seguro que consiguen esa declaración de patrimonio de la humanidad al velenismo en total, porque ustedes tienen una, un aval importante, viene de, del mismo cielo, el Papa Francisco. Exacto, ese, ese, es un, ese es un aval importante y sabemos que él, él es un, un admirador de lo que es el velenismo, porque para él, para que se supone también una gran, el Belén es una gran catequesis y por eso en las iglesias, las parroquias y en muchos sitios se hace. Pero independientemente de eso, el, cada uno en cada casa socialmente puede hacer y debe hacer un Belén. Pues José Pérez, el brindis se llevó a cabo el pasado viernes. Le doy la oportunidad de brindar hoy conmigo aquí en el programa La Glorieta. Dígame. ¿Qué brindis haría eh, con los oyentes de Teleelchen Radio Marca? Muchas gracias. Pues mira, yo brindaría porque el velenismo pues, se ha asumido poco a poco por todos, cada vez por más gente, y animo a la gente a practicarlo. Es una maravilla y es una, es una gozada estar ahí.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 Cuando faltan 15 minutos para llegar a las 8 en punto de la mañana vamos a recordarles las noticias que hemos destacado en el sumario en el día de hoy, martes 21 de junio, día en el que... Se cierran los colegios, se toman las vacaciones de verano, día en el que va a entrar la estación del verano a las 11 y 14 minutos, es el día del solsticio y además es el día europeo de la música. Pues en este día hemos eh, destacado que Elche va a ampliar su oferta de ciclos formativos y de FP para el próximo curso. Se han matriculado más de 6.500 alumnos, un 30% más que en 2015, y el director general de la FP estuvo ayer en el CHE para anunciar que en el Instituto La Torreta se pondrá en marcha el Centro Integrado y los nuevos ciclos a partir del próximo curso. Vecinos de la calle Piaña, situada junto a los depósitos del agua de Carrubus, temen, al recibir una carta de urbanismo, que el ayuntamiento vaya a derribarle sus viviendas por el retranqueo que se contempla en el plan general. Sin embargo, la edil del área Ana tras las protestas de ayer de los vecinos, ha asegurado que no se ha previsto ninguna demolición.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 when fading afternoon the leaves dried in your cup no picture understood but i had a feeling i would cry you hid it all from me Ooh, I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 Con Juan Agullo, su punto Citroën más cercano en Avenida Libertad 60, el deporte con Paco Gómez. Buenos días.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 El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonano. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp Delch. Bueno, buen día, hoy es 21 de junio, día de San Luis y hoy comienza a las 11 y 14 el verano. Lo hace con inestabilidad atmosférica y polvo sahariano en suspensión. Ya durante esta madrugada nos ha acompañado a abundante nubosidad que nos ha dejado una noche tropical en todo el territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 23 grados, pero en buena parte de las pedanías ilicitanas la temperatura no ha bajado de los 23. 23 grados en Santa Pola hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 24 grados ya se han registrado algunas gotas de barro en nuestro municipio para esta mañana sobre todo a primeras horas abundante nubosidad no se descarta que se escape alguna gota polvo sahariano en suspensión viento en calma a partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste y conforme vaya avanzando la tarde de nuevo la nubosidad irá en aumento esperamos tormentas ...en zonas del interior norte de la provincia de Alicante... ...en zonas de montaña... ...aquí nos descartamos algunas precipitaciones... ...muy puntuales y acompañadas de barros, ...sobre todo en el último tramo de la jornada... ...o entrada a la noche... ...las temperaturas similares a las de ayer... ...máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 30 grados... ...en buena parte del territorio alcanzaremos los 30-31 grados... ...con la humedad ambiental elevada... ...hoy tendremos de nuevo una jornada... ...también marcada por la sensación térmica... De bochorno mañana miércoles cielos despejados viento flojo de sureste a partir de mediodía temperaturas sin cambios significativos máximas en torno a los 30 grados mínimas que durante esta próxima madrugada no bajarán de los 20 grados y es que los primeros días del verano estarán marcados por temperaturas no muy elevadas aunque seguiremos teniendo sensación térmica de bochorno debido a los niveles altos de humedad ambiental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 Pues hemos llegado a las 8 en punto de la mañana, la segunda hora del programa La Glorieta. Hoy entra el verano y lo hará en un día muy nuboso, que podrían caer precipitaciones en forma de barro, como hemos escuchado a Vicente Bordonado. Y además, hoy, 21 de junio, se sigue una tradición. En la Casa de la Festa se van a presentar a las personas que este año estarán presidiendo las representaciones del misterio de Agosto. Conoceremos quién será el caballero y portaestandartes electos. Además, hoy se presenta el dispositivo policial que se encargará de controlar las playas de Elche durante la Noche Mágica de San Juan de este jueves, el viernes es festivo y conoceremos el diseño de las hogueras que han comenzado a plantarse en el barrio del Raval y todo en un martes en el que celebramos el Día Europeo de la Música. Y hoy se dice adiós al curso escolar, los colegios cierran sus puertas, se marchan de vacaciones, volverán las clases a abrirse el próximo 12 de septiembre. ...se ha retrasado el inicio del próximo curso... ...en todas las etapas educativas... ...desde infantil hasta bachillerato y FP... ...porque los sindicatos han pedido... ...a la Consellería más tiempo... ...para incorporar las nuevas asignaturas... ...como ya hemos adelantado... ...en anteriores eh, programas de la Glorita... ...y ayer vino a Elche... ...el director general de FP... ...Manuel Gomicia... ...para anunciar los nuevos ciclos formativos... ...que se van a ofertar... ...a partir del próximo curso... Es una noticia que nos cuenta nuestra compañera Yanire Perona. Muy buenos días.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 en atención primaria. Y es que la atención primaria lleva protagonizando las declaraciones de las autoridades desde que se inició la pandemia, pero dos años después, los presupuestos que manejan las comunidades autónomas, como la nuestra, destinados a la atención primaria, distan mucho del 25% del presupuesto total de sanidad, tal y como recomienda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 Pues ante las protestas de los vecinos y la crítica del Partido Popular, ayer le preguntamos por este asunto a la concejal de urbanismo, Ana Arávid, y declaró que no hay ninguna demolición, ningún derribo previsto en esta calle del barrio. Y pasamos a otro asunto. Hablamos de la campaña que ha emprendido Compromís en el aeropuerto del Altec. Joan Baldoví, el diputado en el Congreso, estuvo ayer en Elche para insistir en la necesidad de conectar por tren el aeródromo. Y también, junto a comisiones obreras, reclamaron que el aparcamiento sea gratuito para los trabajadores del aeropuerto. Nos da más detalles de esta noticia. Iziar Martínez, buenos días.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 Pues lo malo es que hay dinero en el ministerio para invertir en la mejora de las infraestructuras eh, porque ayer mismo en una nota de prensa el Ministerio de Transportes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 Y seguimos hablando de más dinero que viene de Europa, porque las pedanías optan a cerca de millón y medio de euros de las ayudas líder para la creación y mejora de empresas rurales. El diario oficial de la Generalitat publicó ayer la convocatoria de estas ayudas europeas dirigidas a los territorios que forman parte del grupo de acción local del sur de Alicante, entre los que se encuentran las pedanías de Elche. La subvención para algunos proyectos puede cubrir el 100% de la inversión, que tiene un máximo de 70.000 euros. El plazo para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 Hablamos ahora del Premio de Investigación de Periodismo Vicente Verdú, un premio que otorga la Asociación de Informadores de Elche en colaboración con la Universidad Miguel Hernández y el Gobierno Municipal. Ayer se entregó a la ganadora, a la periodista ilicitana Eva Belmonte y a su equipo de la Fundación Civío. Cibio trabaja el periodismo de datos y las nuevas narrativas con el objetivo de desgranar ingente cantidad de datos y hacer sencillos temas abstractos. Ayer, durante la entrega de este premio, en la segunda edición, la presidenta de la Asociación de Informadores, Mariate Bolívar, destacaba el objetivo de los mismos. Gracias a ambas instituciones por permitirnos hacer realidad este galardón que aúna el reconocimiento al periodismo de calidad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 y formas de relación con la audiencia. Y hoy contamos con el presidente de Conciencia T, Gorka Chazarra, a quien entrevistaremos sobre las 9 menos cuarto, quien hace cinco años fundó la asociación Conciencia T, por la que han pasado ya... 6.000 jóvenes, sobre todo universitarios, con el objetivo de ayudar a los demás. Su trabajo ha ido ampliándose en función de las necesidades sociales del municipio y en este curso pues, se han llevado a cabo diversos hitos, eh, como llevar el voluntariado también a Alicante, atender a los menores para su refuerzo escolar, estrenar nueva sede y atender a los refugiados ucranianos que han llegado a Elche. Por su trabajo han obtenido numerosos reconocimientos. Escuchamos a Gorka Chazarra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 Y coincidiendo con el solsticio de verano, con el día más largo del año, la empresa de Mesol, en colaboración con la Universidad Miguel Hernández, eh, va a iniciar a partir de las cuatro y media de esta tarde en el Centro de Congresos la primera jornada Elche Solar. Y es que la subida del precio de la luz o la dependencia energética han puesto sobre la mesa la necesidad de valorar otras alternativas de suministro energético que sean más sostenibles y rentables. Escuchamos al gerente de la empresa Demetrio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 el 25% de las que libera la Generalitat Valenciana mueren por disparos de cazadores. En este sentido, acusa a la Consellería de inacción y además piden el cese definitivo de la caza en el Coto Lo Vaquero, en El Hondo, porque dicen que no reúne las condiciones. Y hay ladrones eh, que son bastante tontos, como el que va a protagonizar la crónica de sucesos de hoy. Les contamos, la policía local detuvo a un hombre de 49 años por forzar un vehículo frente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 las abandonó minutos después. Mientras se realizaban los trámites oportunos por este suceso, los agentes vieron desde la oficina de denuncias cómo el hombre estaba dentro de otro coche y al salir comprobaron que la puerta estaba forzada. Finalmente fue detenido. También les contamos que la Guardia Civil ha reforzado desde el pasado miércoles la vigilancia en la isla de Tabarca. Agentes de las Unidades de Seguridad Ciudadana y las distintas especialidades de la Comandancia de Alicante se desplazan a diario durante estos tres meses de época estival. Con la llegada de la normalidad sanitaria se prevé un aumento de la afluencia de turistas. Se calcula ...que durante este verano va a recibir esta isla unas 300.000 visitas... ...por lo que hasta el 15 de septiembre se van a incrementar esos efectivos de la Guardia Civil... ...que entre otras misiones deben mantener la seguridad ciudadana de la isla... ...dar una respuesta inmediata en caso de emergencias... ...vigilar el tráfico marítimo y sobre todo las fiestas a bordo de embarcaciones... ...que transporten pasajeros y controlar que no atenten contra la zona protegida de la isla... ...que es reserva marina... El pasado viernes ya realizaron su primera intervención. Los agentes rescataron un ejemplar joven de Culebra Bastarda, que es autóctona de Tabarca, que deambulaba por las calles principales del núcleo urbano atónita ante la mirada de tantos visitantes. Y ayer en este programa, La Glorieta, el director del Festival Internacional de Cine Independiente del Che, Vicente Sánchez, nos adelantó en primicia que en la nueva sección de este año dedicada a las óperas prima de los directores de cine, el jurado ya ha terminado su trabajo de selección y un total de ocho largometrajes optarán a concurso. Según el director, la temática de los largometrajes seleccionados refleja lo que más preocupa en estos momentos al mundo. Vamos a ver... ...largos muy, muy espectaculares... ...con producciones muy altas... ...de mucha acción... ...también vamos a tocar temas... Eh, ...costumbristas... ...temas que nos cogen muy de cerca... ...del drama de la España vaciada... ...del drama de que... ...de, de la posesión de, te, de territorios... ...en fin... ...también hay mucho drama intimista... ...la violencia contra la mujer... ...todas las cosas que preocupan a nuestra sociedad... ...es que es muy, muy sintomático no dejan de ser personas como nosotros y todas las, todos los temas que nos preocupan la guerra la violencia, todos los tipos de violencia el hambre y sobre todo sigue preocupando mucho el, el, la violencia contra la mujer, pero al mismo tiempo producciones de, como de ciencia ficción de muchísima acción que te sorprenden en primeros largometrajes como ya de, de buenas en primeras ya tienen ese nivelazo ¿no? 101.4 Teleelch, Radio Marca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 UTLCHE os informa de cómo usar el survey de recogida de poda porta a porta. Sí, recogid la vostra poda. Fins a mil liters de capaciteit. A la porta de casa. De manera gratuita. Envié un WhatsApp al SISWIT 0363-774. Indiqué un cal pasar para recoger la poda. Ficada en una bosa o llegada a un cordes. Survey de recogida de poda porta a porta. WhatsApp SISWIT 363 774 Es un survey Elche y Ajuntament de. Esta noche tengo más de lo normal. ...y tu cuerpo se me antoja el eslabón. Entre la tierra y el cielo, lo real y lo irreal... ...esta noche tengo más de lo normal. Debe ser por fin soy, siguiente lista de espera... ...de sujetos a ayudar. ...en esta maltrecha esfera. Y te han puesto encima, amigo... ...para siempre y por jamás. Esta noche tengo más de lo normal. Esta noche tengo más de lo normal. Y bañarnos en sudor... ...hasta que no brote más. De mi piel y de tu piel oh, ah. Conversar hasta morir Y volver a conversar Hasta pegarnos la lengua Al paladar oh, oh. Prometo hacerte socia de mi piel, de mi sangre y de mis huesos, pues no tengo mucho más. Esta noche tengo más de lo normal, esta noche tengo más de lo normal.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 Comercial persianera Puertas, tableros, parquets, cocinas Y bricolaje 7 de la mañana 27 minutos, la temperatura según La estación meteorológica de Teleel es de 24,4 grados, ya saben Hay amenaza de que caiga alguna gota Con barro Y esa es la verdadera amenaza Con Juan Agullo, su punto Citroën más cercano en Avenida Libertad 60. Vamos con el deporte. Y damos los buenos días a don Francisco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días, Antonio. Buenos días, Ros. Buenos días. No se mueve nada. Yo creo que hasta el 4 de julio que empiecen a moverse los jugadores en el terreno de juego, pues poca cosa, ¿no? Sí, la verdad es que el mes de junio está siendo muy tranquilo. Vacacional. Muy vacacional, bueno, ll llevamos. Bueno, bueno, ¿no? bueno, los vecinos del Martínez Valero estarán hartos de tantas obras, ¿no? <ríe> tranquilito, bueno, tranquilito. Tampoco. Eh, no ver, llega. Son por el día, tampoco pasa nada, porque de vez en cuando son un taladro, ¿no? Todo sea para que vistas sus mejores galas para el comienzo de, de la liga, ¿no? Pero es verdad, en el plano deportivo escasísimos movimientos entre que el propietario está en Argentina eh, y no solo de, de descanso, sino más bien, eh, bueno, pues eh, haciendo gestiones de sus otros equipos y que, eh, bueno, el, el mercado en España hasta el 30 de junio no expiran los contratos de los futbolistas, pues hasta la primera semana de julio, <coughs> de julio va a haber pocos movimientos en ese sentido. Es cierto que se tienen, a ver, se está trabajando y se tienen <coughs> muchas ofertas lanzadas y se está esperando la respuesta de, de muchos futbolistas, incluso con alguno de ellos ya hay principio de acuerdo, pero hasta que no llegue... 30 de junio. Sí, hasta que no llegue el 30 claro. de junio nadie va a decir nada, primero porque los jugadores legalmente están eh, unidos, están cosidos a un contrato con el Elche y con otros clubes, entonces a partir del 1 de julio es cuando empezaremos a conocer noticias. Pero bueno, yo me quedo con... Las palabras de Gonzalo Verdú, el capitán del Elche, que es un hombre, junto a Josan, los únicos supervivientes de la temporada de segunda división B, llevan a sus espaldas dos ascensos y, y dos permanencias. Y cuando un hombre con su eh, serenidad y sentido común eh, afirma tangentemente de que eh, van a tener una plantilla muy competitiva, yo me lo creo. Cuando afirma de que es una grandísima ventaja mantener un bloque, que ahora mismo desde 18 profesionales y el mismo entrenador con el que eh, están pues, casados eh, en, en, en su ideario, en su estilo, eh, y dice que eso es una grandísima ventaja, que no empiezas de cero con una plantilla que hay que hacer nueva con un entrenador que hay que captarlo. Tienes que darle los 4 o 5 primeros partidos. Claro, que se yo creo que el Elche tiene una ventaja de 3 o 4 meses en relación a otros Elches ...que han empezado, pues acuérdate, el Elche que ascendió... ...llegó Jorge Almirón, eh, plantilla de Prisi y Corriendo... ...trajeron a Sánchez Miño, a Lucupía... ...a mitad de septiembre, octubre, no sabías... ...claro, no sabías, entonces... Eh, ...bueno, a mitad de octubre, porque el Elche empezó a finales de septiembre... ...quiero decir que el Elche lleva en relación a otros Elches... ...incluso a algunos equipos que ahora cambian de entrenador... ...y empiezan con plantilla nueva... ...yo creo que llevó una ventaja importante de tres o cuatro meses de trabajo... Otra cosa es que luego pues, empiece la temporada y, y funcione o no funcione, pero tiene pinta de que hay mucho trabajo ya hecho, que hay una base sólida, que ahora mismo con el equipo que hay recitas casi un once de memoria, y eso es importante, importantísimo, y que los retoques que van a venir, pues ojalá que sean eh, hombres que superen eh, ...al menos eh, de los siete u ocho que van a venir... ...pues la mitad superen a los que hay... ¿no? ...que hayan ahí cuatro o cinco jugadores... ...que entren directamente al once titular... ...entonces sí hablaríamos de que el Elche mejora... ...sus prestaciones respecto a la, a la temporada pasada... ...así que en ese escenario estamos... ...quedan menos de dos semanas para que la plantilla vuelva... ...a la pretemporada y a empezar... ...va a ser una pretemporada eh, eh, más cortita... ...y va a ser un año más raro... ...porque va a haber dos pretemporadas... ...esta de cinco semanas y otra de otras cinco semanas de noviembre a diciembre, porque hay parón por el Mundial. Entonces, bueno, va a ser eh, una situación anómala, en la que nunca se han encontrado ni jugadores ni cuerpos técnicos, en las que van a tener que preparar dos pretemporadas. Y así lo ha querido el, el calendario por el Mundial de Qatar. Y Antonio Paco se la va a perder, esa pretemporada. Siempre se las pierde, se va de vacaciones. Y creo que no, <risa> no, no yo, las echa de menos. Yo, Él voy, vuelve cuando yo, ya están los jugadores en condiciones. Están, ya maduritos, están ya maduritos. Bueno, pero tú tienes que preparar en vacaciones. Yo voy a prepararme, yo, yo voy a hacer una pretemporada ya te exig veo. exigente. Te, te veo. voy a pedir una cosa, Paco, ver, para cuando regreses quiero que me tengas eh, escrita algo de tus memorias, porque tú formas parte ya de la historia, de, <risa> de la historia uy, del Elche Club uy, de Fútbol. Uy, cómo suena eso Llevo a no, mi vida, no, no, ya no, me has no, llamado mayor. No, ¿Eh? bueno, ¿cuántos años llevas en el Elche? treinta y tres bueno en por, el elche no en, en, lo, no, eh, en el elche en en el, siguiendo el, al elche ver, lo, trabajando y dando crónicas treinta y tres años pues empecé en el ochenta y nueve treinta años la verdad es que yo, quién yo, hay dentro del elche o quién hay eh, que, que haya seguido tan de cerca el elche club de fútbol tanto tiempo en Elche. En Elche, bueno, en sí, pocos, está, ¿no? está el, el comp pero, un compañero, un compañero, Pepe Morago, que lleva incluso un año más que yo. Ah, el, pues, el resto son más jovencitos. Pues a ti, como tú estás en esta casa, te, sí. te pido eso porque, claro, es que la próxima temporada es el centenario. Sí. Tengo, y tú formas parte ya de esos 100 años. Ten tengo una <risa> ventaja y es que el Martínez Valero es mi tercera casa, la primera es la mía, pero lo digo de verdad, en tiempos, sí. en horas pasadas, en 33 años. Mi casa es la que más tiempo he pasado. Bueno, ni siquiera eso, porque en mi casa llevo 23 años. Eh, por tanto, esta casa es la segunda que más tiempo llevo en horas dedicadas y el Martín Valero es la tercera, porque es donde más tiempo he pasado eh, en esta vida. Así pues nada, te toca pensar en vacaciones. Ya tienes deberes. Memoria, por... cómo suena Deja. eso de mañana, <risas> las memorias. No. Bueno, tú escribiste un libro, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Además con el compañero también, Paco Judero, y contando los 25 años desde que empecé hasta que ascendimos a primera, porque fueron aquellos 25 años de travesía por el desierto de la segunda B y la segunda mm. A. Nos tiramos 25 años sin llegar a la categoría eh, de élite, ¿no? así que bueno ya han pasado desde entonces otros mucho. nueve años más, nueve bien, años bien, más. pues como estamos en el centenario esos treinta y pico años tuyos pues tienen que, mucho que ver en esto del centenario y es que podemos mire. aprovechar que vamos a exprimir en tus recuerdos muy bien y tus memorias aquí en las tertulias deportivas me lo anoto muchas gracias chicos <ríe> vale venga, venga. Hasta, hasta luego felices luego. vacaciones bueno mañana no, mañana el, el pasado el, vienes todavía ¿no? vengo el jueves hasta el jueves hasta vengo. el jueves sí. el, el viernes eh, tenemos fiesta sí, sí.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 en Avenida Libertad 60. Elche. El tiempo en Teleelch Radio Marca. Con Vicente Bordonano. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp Delch. De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 Hoy es martes 21 de junio de 2022. La actividad en los colegios ya va descendiendo poco a poco y eso se nota. Nos marchamos hasta la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche y lo hacemos con autobuses urbanos de Elche del Grupo Avanza. Para que Jesús Iniesta nos cuente cómo va el tráfico y algunas obras que tenemos en la ciudad. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Antonio. Pues sí, efectivamente, comenzamos a tener unas mañanas tranquilas.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 ...con retenciones en la rotonda de la Magrana. En Pedro Juan Perpiñán continúa con obras... ...con un solo carril de cada sentido... ...y la circulación se realiza con dificultad. Mucha atención a las colas que se producen... ...en los accesos a las rotondas. Algunos colegios continúan con actividades escolares de verano... ...y atención a las, a las zonas con centros escolares. En cuanto a cortes de calle...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 Bien, la sintonía nos trae, Antonio Bazán nos trae esa ventana que estás abriendo en estos momentos o ya las tienes abiertas, donde asomarnos cada día a la prensa nacional para conocer la portada, lo que nos cuentan en sus portadas de la prensa de los diarios más destacados de este país. Antonio, la resaca electoral continúa en la prensa nacional. Pues sí, y prácticamente la resaca se centra en la ejecutiva federal del PSOE celebrada ayer. Comenzamos por el país. Fotografía de un pensativo, meditativo, Pedro Sánchez en esa ejecutiva. Y el titular. Sánchez admite el golpe al PSOE en Andalucía, pero garantiza la legislatura. El presidente busca un impulso con nuevas medidas anticrisis. En ABC prácticamente repite fotografía y a la de Pedro Sánchez añade a, a Adriana Lastra, ayer también en la uh -huh. reunión de la ejecutiva del partido el titular. El triunfo de Moreno deja a los otros partidos noqueados. Sánchez elude la autocrítica y bendice el frentismo contra el presidente andaluz. ¿Qué cara tiene Sánchez en la fotografía? Por lo que dices es que repiten las portadas. Contento no está. Vale. Díaz y Podemos callan ante los malos resultados... ...y Olona deja la puerta abierta a volver a Madrid. Saltamos, nos marchamos a El Mundo. Fotografía de Pedro Sánchez, ayer en la ejecutiva del PSOE. Varones del PSOE apuestan por echar a Podemos del Gobierno. Tras el batacazo de Andalucía creen que Sánchez... solo puede salvarse con un volantazo... ...y olvidándose de las alianzas con los independentistas... ...no sé cómo se puede gobernar así. Y terminamos con la razón... ...evidentemente fotografía de la ejecutiva de ayer... ...el presidente del gobierno Pedro Sánchez... ...junto en este caso Cristina Narbona... ...presidenta del PSOE. Y hace unos apuntes más amplios a todos los partidos... El titular es, el Partido Popular buscará rematar a Vox tras el 19-J con la indiferencia. Y otros titulares que van hablando de cada uno de los que han perdido. Los populares constatan el efecto feijo. no tenemos techo, ahí están un poquito subidos. Olona, dos puntos, soy hija de Dios y no sé los designios que están por venir. Es y Podemos, ya mira el futuro. Evitar otro desastre en Valencia. Bueno, bueno. Sí que nos dejan muchos titulares, sí. evidentemente. Un PSOE con cara de circunstancias, una, porta, una candidata de Vox que se marchará quizá a Madrid. Volverá después de la derrota, de no haber conseguido las expectativas. No es que hayan perdido, porque ganaron dos escaños más, pero puede marcharse. Y un PP subido, subido, tiene una victoria histórica.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 El Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández delche de entregó la pasada semana sus premios para reconocer la labor investigadora y docente de la comunidad universitaria y de aquellas personas o entidades que contribuyen al desarrollo social, económico y cultural de la ciudad. El galardón de este año a la entidad sin ánimo de lucro ha sido para la asociación Conciencia T y con ello se ha distinguido su labor altruista y solidaria de su voluntariado que tiene como objetivo ayudar a menores en riesgo de exclusión social y a las personas más necesitadas. Pues bien, para hablar de Conciencia T, hoy contamos con su presidente, Gorka Chazarra. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Gorka, en 2017 erais un pequeño grupo de voluntarios, además universitarios, todos jóvenes, y cinco años más tarde pues tenéis, creo que alcanzáis ya los 500 y lleváis varios premios en vuestra mochila. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues se consigue con muchísima dedicación y sobre todo estando convencidos de, de lo que hacemos, que yo creo que es la clave. ¿no? Como decías, en el verano de 2017, pues algunos de nosotros tuvimos un sueño que gracias pues, a esa implicación de tantas y tantas personas, pues se ha podido hacer realidad, ¿no? Y parte de, de ese éxito y de ese recorrido pues ha dependido de las entidades sociales que forman parte de esa familia de Conciencia T, de las empresas colaboradoras, de los centros educativos. Bueno, pues yo creo que entre todos eh, y entre todas las voluntarias y voluntarios, que ya vamos haciendo un cálculo que hacía el otro día, han sido alrededor de 2.000 los jóvenes, 2.000 los jóvenes que han pasado por Conciencia T desde el año 2017, con lo cual, bueno, pues a día de hoy somos 500, porque este curso...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 ¿Tanta ayuda se necesita? Bueno, yo creo que, que efectivamente la, la ayuda se necesita y que al fin y al cabo pues en fin, las administraciones llegan hasta donde pueden y hasta donde bueno, pues se les permite la situación, pero siempre hay personas que, que no necesitan eh, a lo mejor un recurso, sino que lo que necesitan es un acompañamiento, que lo que necesitan es un apoyo… Y el voluntariado para mí siempre es complementario, ¿no? O sea, que, que sí que es verdad que hay situaciones que, que se atienden del voluntariado como un recurso de urgencia, pero luego hay otras como un acompañamiento pues, a colectivos en riesgo de exclusión social, a personas con discapacidad, que siempre va a ser necesario porque al final creo que siempre complementa, siempre impacta positivamente tanto en la persona que lo recibe como en el voluntario que lo aporta. Decías, y yo creo que ese es el mensaje, ¿no? que en él hay una juventud solidaria que lleva cinco años evidenciándose de una manera muy importante, pero que yo creo que eso cada vez más más, ¿no? más, y que estamos creando esa cultura entre los jóvenes pues, de que ellos pueden cambiar, quizá no el mundo, pero sí el pequeño mundo de una persona. Eh, es indudable que las administraciones públicas son muy necesarias para poder acometer eh, este trabajo, que el voluntariado llegue allí a los más vulnerables. ¿Qué administraciones son las que os están apoyando? ¿Ayuntamiento, Generalitat, Diputación? Bueno, pues a día de hoy es el Ayuntamiento de Elche con los que mantenemos una colaboración muy estrecha con la Concejalía de Derechos Sociales. Bueno, pues estamos detectando esas necesidades y poniendo en marcha soluciones, ¿no? Eh, y luego también es cierto que desde el año pasado tenemos un apoyo de la Diputación de Alicante con una subvención a, a entidades que promueven el voluntariado eh, y, bueno, pues, pues en ese sentido, tanto con el Ayuntamiento de Elche como con la Diputación de Alicante, pues intentamos, eh, bueno, pues con, con su apoyo, ¿no?, pues continuar adelante con, con la labor. Pero ya digo, parte muy importante de, de la... La, la, de permitir, de financiar de, de los recursos que se, que se utilizan en Conciencia T, pero vienen de empresas privadas, de empresas colaboradoras muchas de ellas de la ciudad, porque tenemos un tejido empresarial muy importante y que trabajan su responsabilidad social y que deciden no solo concienciar a los jóvenes acerca de, de la necesidad de la acción social, sino también apoyar a todos esos colectivos vulnerables que, que apoyamos. ¿Qué actuaciones son las que más os han caracterizado? Porque yo os recuerdo, por ejemplo, durante la pandemia, llevando alimentos medicamentos. Acompañando a las personas mayores, también ahora eh, últimamente lleváis eh, entre manos un proyecto para llegar a los menores, para el refuerzo. Eh, ¿qué, en qué, ¿Con qué sede contáis? ¿Qué actuaciones son las que habéis incorporado este último año? ¿Cómo, cómo se encuentra evolucionando Conciencia Pues como dices, hay una evolución, yo creo que permanente en todas las actividades y en todo nuestro funcionamiento, ¿no? Hasta la pandemia, eh, pues una parte muy importante de voluntarios apoyaba a la ciudad de San José en el acompañamiento a personas mayores. Eh, otra parte muy importante apoyó durante la pandemia esa emergencia alimentaria que a día de hoy continúa. Eh, apoyamos a personas sin hogar, eh, estamos con, con toda la emergencia social de, de refugiados ucranianos que han llegado este año. Bueno, pues es tan, tan, tan diversa la, la actividad y las cosas que van pasando y que no están en los planes, que tenemos que ir cambiando permanentemente. ¿No? Yo creo que este año las acciones más importantes sin duda han sido pues esa esa de todos los resultados ucranianos con, con atendiendo sus necesidades básicas, en colaboración permanente con la oficina de pangea del ayuntamiento, como también con las clases de español, que a día de hoy continúan, van a continuar. ...durante el mes de junio y julio... ...y bueno, intentando que, que eh, se integren lo antes posible... ...estas personas que han llegado en la sociedad ilicitana... ...y como decías también otro de los pilares este año... ...ha sido ese refuerzo escolar eh, que se ha afianzado... ...que se ha consolidado, que gracias a ese refuerzo que ya hacíamos... ...hemos podido abarcar también la situación de los niños... ...de los padres ucranianos que han llegado... ...ampliando todos los horarios de esa actividad... Eh, y bueno, pues, pues tanto el refuerzo escolar como, como ese taller con, con padres eh, ucranianos, como también la atención a personas sin hogar que per, permanece, las personas con discapacidad, eh, actividades con niños en riesgo de justicia social en otras entidades. Este año ha sido el primer año en el que hemos iniciado actividades de voluntariado en Alicante y yo creo que ha sido muy positivo. Ha habido voluntarios en la ciudad de Alicante, apoyando a entidades sociales que, que están allí y luego hemos iniciado una actividad también propia en la ciudad de Alicante, otro refuerzo escolar Vaya. en el barrio de San Agustín, bueno, con lo eh, cual que yo creo sí, que, que extendemos esas actividades. Sí, la lista es larguísima y no hay tiempo. La semana pasada vimos cómo terminaste esa gala o esa fiesta fin de curso. ¿Qué pasa ahora en vacaciones ¿Colgáis el cartel de vacaciones o qué va a pasar con Conciencia T? ¿O vais a dar ese empujón para convertiros ya de asociación a fundación? Bueno, ese empujón de asociación a fundación se encuentra en marcha desde septiembre del año pasado, que firmamos la constitución de la fundación y que está ahora en un trámite administrativo del Ministerio de Justicia para recibir esa inscripción, ¿no? En cuanto a las actividades que vamos a hacer este verano, eh, Conciencia T hay actividades que no puede parar, es decir, que este acto que celebramos ...para entregar los diplomas a los voluntarios pone de alguna manera fin a un curso académico... ...pero hay actividades como la emergencia alimentaria, la atención a personas sin hogar... ...o este taller de español con refugiados ucranianos que van a continuar en el mes de junio y el mes de julio... ...en agosto eh, todavía no tenemos definida cuál será la actuación... ...pero alguna semana de descanso tendremos que tomar... Eh, ...porque al final bueno, pues afrontar todo desde el voluntariado pues, implica una dedicación muy importante durante el año... Eh, y, y bueno, y creo que algún descanso deberemos tomar ese mes, pero desde luego el 1 de septiembre volvemos como siempre a la carga y empezamos con esas presentaciones en los centros educativos para concienciar, para animar y para motivar a los jóvenes a que sigan haciendo voluntariado. Pues Gorka Chazarra enhorabuena por ese premio del Consejo Social de la Universidad de Elche Muchísimas gracias 101.4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 Una canción con un poquito de historia. Jueves de la oreja de Van Gogh. Banda española, la oreja de Van Gogh, tiene varias canciones con historias desgarradoras, pero ninguna como Jueves, que trata sobre los atentados terroristas ocurridos en Madrid el 11 de marzo de 2004, que cegó la vida de 193 personas. La canción Jueves de la oreja de Van Gogh cuenta con una historia imaginaria que sucede dentro de una historia real. Nos situamos en aquel fatídico jueves 11 de marzo de 2004 jueves. als si fuera de revista tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién es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 Con esta historia de la oreja de Bangó hemos llegado a las 9 de la mañana, a la última y tercera hora del programa La Glorieta. Hoy entra el verano, lo estamos diciendo desde las 7 de la mañana y lo hará en un día muy nuboso que podrían traernos precipitaciones en forma de barro, como hemos escuchado a Vicente Bordonado.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 Conoceremos quién serán los caballeros y portaestandartes electos. Además, se va a presentar el dispositivo policial que se encargará de controlar las playas de Elche durante la noche mágica de San Juan y conoceremos el diseño de las hogueras que han comenzado a plantarse ya en el barrio del Raval y todo en un martes en el que celebramos el Día Europeo de la Música. Bravo por la música, siempre... Combinación. Son... Hoy, además, en unos minutos a las 9 y 20 tendremos la tertulia política con los representantes del PSOE y Partido Popular para analizar los asuntos de actualidad, algunos de los cuales están en nuestra, nuestro relato informativo. Desde las 7 de la mañana les estamos contando que hoy se dice adiós al curso escolar. Los colegios cierran sus puertas, se marchan de vacaciones. Volverán las clases a abrirse el próximo 12 de septiembre. Como ya hemos adelantado, se ha retrasado este año el curso, el inicio del próximo curso escolar. En todas sus etapas educativas, desde infantil hasta bachillerato y FP, porque los sindicatos han pedido a la Consellería de Educación más tiempo para poder incorporar, preparar la incorporación de las nuevas asignaturas al próximo curso. Y también ayer vino a Elche el director general de la FP, Manuel Gomisia, para anunciar los nuevos ciclos formativos que se van a ofertar. De esta noticia, de lo que dijo Manuel Gomicia, nos informa nuestra compañera Yanire Perona. Muy buenos días, Yanire.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 con los cursos de especialización y con el CHE. Y nos vamos ahora hasta la zona de los depósitos del agua, en Carrús, más al norte del puente del Bimilenari, porque algunos vecinos de la calle Piaña han recibido unas cartas del Ayuntamiento con un lenguaje algo farragoso, indicándoles el estudio de la manzana donde están sus casas. Temen que esa reordenación urbanística suponga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 Y como hemos dicho, la concejal de Urbanismo, ante las protestas y la crítica política del Partido Popular, declaró que no hay ningún derribo previsto en esta calle de Carros. Y más asuntos. Compromiso ha reclamado la conexión por tren del aeropuerto. Y lo hizo pues, con Joan Baldoví, el diputado en el Congreso, que estuvo ayer en Elche para insistir en la necesidad de conectar por tren este aeropuerto. Y también junto a la secretaria de Comisiones Obreras, Carmen Palomar. Ambos denunciaron que los propios trabajadores del aeropuerto no tienen un aparcamiento gratuito y que como un viajero tienen que pagar parking para ir a trabajar. Nos cuenta esta noticia, Iciar Martínez. Muy buenos días.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 Y seguimos hablando de más eh, fondos europeos. Las pedanías optan a cerca de millón y medio de euros de las ayudas líder para la creación y mejora de empresas rurales. El diario oficial de la Generalitat publicó ayer la convocatoria de estas ayudas europeas dirigidas a los 13 territorios que forman parte del Grupo de Acción Local del Sur de Alicante, en el que se encuentran las pedanías de, de Elche. La subvención para algunos proyectos puede llegar a cubrir el 100% de la inversión, hasta un máximo de 70.000 euros. El plazo para pedir estas ayudas concluye el próximo 20 de julio y hablamos de sanidad porque Amnistía Internacional salió a la calle al entorno del centro de salud de San Fermín para reclamar al gobierno del Botanic al gobierno valenciano que inviertan más dinero en la sanidad pública y es que dicen que la atención primaria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 Y hablamos de premios. La periodista ilicitana Eva Belmonte y su equipo de la Fundación Cibio se han alzado con el premio Vicente Verdú de periodismo en esta segunda edición por una serie de artículos sobre la reproducción asistida en Europa. Este certamen lo organiza la Asociación de Informadores de Elche en colaboración con la Universidad Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Elche. Escuchamos a la presidenta de la asociación, María Te Bolívar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 Y coincidiendo con el solsticio de verano, con el día más largo del año, la empresa Demesol ha organizado para esta tarde a las cuatro y media en el Centro de Congresos la primera jornada de energía solar. Y es que la subida del precio de la luz o la dependencia energética han puesto sobre la mesa la necesidad de valorar otras alternativas de suministro energéticos más limpias. En este sentido, Demesol ha organizado esta jornada para poner en valor la necesidad de usar la energía solar fotovoltaica, un estudio de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 De, por ciento de las que libera la Generalitat mueren por disparos de cazadores. En este sentido acusa a la Consejería de inacción. Además piden el cese definitivo de la caza en el Coto Lovaquero, en el Hondo, porque no reúne las condiciones. Y abrimos la página de sucesos eh, contándoles un hecho que refleja que algunos ladrones son bastante torpes y tontos porque la policía local detuvo a un hombre de 49 años por forzar un vehículo frente a a sus instalaciones policiales. Un vecino de la avenida de la Unesco alertó de que estaban manipulando la cerradura de un coche, pero cuando llegaron los agentes, el sospechoso no estaba junto al vehículo. Afirmó que estaba buscando hierro. Al carecer de documentación, fue trasladado a dependencias policiales para ser identificado por este supuesto hurto, pero abandonó las instalaciones minutos después. Mientras se realizaban los trámites oportunos por este suceso, los agentes Vieron desde la oficina de denuncias como este hombre estaba dentro de otro coche y al salir comprobaron que la puerta la había forzado, así que finalmente fue detenido.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 El verano va a recibir esta isla unas 300.000 visitas, por lo que hasta el 15 de septiembre se incrementarán los efectivos de la Guardia Civil, que entre otras misiones deberán mantener la seguridad ciudadana, vigilar el tráfico marítimo y las fiestas, sobre todo a bordo de embarcaciones que transporten pasajeros y controlar que no se atente contra la zona protegida, ya que eh, Tabarca es reserva marina. Precisamente una de sus primeras actuaciones fue, tuvo lugar el pasado viernes. Los agentes rescataron un ejemplar joven de culebra bastarda que deambulaba por las calles principales del núcleo urbano atónita ante la mirada de tantos visitantes.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 La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazaño. Pues pasan 19 minutos de las 9 de la mañana y hemos llegado al tiempo de la tertulia política de los martes. Hoy contamos con el representante del equipo de gobierno del Partido Socialista, Ramón Abad. Muy buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Y del Partido Popular con su portavoz del partido, José Claudio, Claudio Guilaver. Muy buenos días, Claudio. Hola, buenos días. Bien, eh, Ramón, aprovechando sus competencias de seguridad, es concejal de Seguridad Ciudadana, Nos puede, y además es vecino de la pedanía de la olla. ¿Qué nos puede contar? Porque hemos hablado con Guardia Civil, con Policía Nacional, hay mutismo absoluto en torno a esa operación de la que no se habla de otra cosa en la pedanía, donde vive, eh, que se llevó a cabo el sábado eh, con la detención de una persona de origen árabe, eh, por supuesto yihadista. ¿Qué, qué, ¿Qué tienen, qué información tienen ustedes desde el Ayuntamiento de Elche? Tenemos básicamente la, la que ha salido en los medios de comunicación y es una operación dirigida por la Guardia Civil, por la Dirección General de Seguridad y por lo tanto eh, la mantienen en máximo nivel de, de secreto, de confidencialidad y tenemos la información que ha surgido en la prensa y la que nos avisaron el mismo sábado que iban a realizar esta operación. Y nada más. Y no, nada más. Pero no, no hay motivo de alarma ni preocupación. Ustedes, la Policía Local, la Policía Nacional no están en alerta. Eh, se hizo la operación por parte de la Guardia Civil, por parte de la Dirección General de Seguridad. Y claro, cuando hay una, una detención de este tipo, pues eh, se tienen todas las alertas y se tienen todas las cautelas. Eh, pero la vida continúa, la vida de la pedanía continúa. El sábado se tuvo fin de fiesta y el domingo se tuvo un brillante broche de oro a la fiesta y por lo tanto eh, sabemos que estamos en manos muy seguras por la efectiva operación que hizo la Guardia Civil ...y la Policía Nacional, Policía Local. Pues eso es lo que queremos también para las fiestas de San Juan... ...porque en las playas este año tenemos a miles de personas... ...que se suponen que van a tomar las playas de Elche... ...no sé si se irán a las playas, a las vecinas playas de, de Santa Pola... ...porque ustedes han prohibido el encendido de hogueras. Sí, es una medida que ya eh, por el 2019 eh, no pudimos implementar... ...pero ya estaba en la agenda del equipo de gobierno... ...y es una medida basada también... ...en el sentido común y sobre todo la responsabilidad... ...nuestras playas por las características, las características que tienen... ...están muy cerca de una masa arbórea y forestal de las pinadas... ...y por lo tanto... Eh, ...el hacer fuego en las playas... ...aparte del daño medioambiental que supone... ...es un riesgo muy alto... ...para un posible incendio forestal... ...que no nos podemos permitir... ...nos podemos permitir una noche de San Juan... ...divertida, en familia, con amigos... ...disfrutar de nuestras playas, desde la tarde-noche... Eh, ...estar con la familia y amigos... ...pero hay cosas que ya no podemos, no podemos permitir... ...sobre todo la estampa, que yo creo que ahí estamos todos de acuerdo... Uh -huh. ...que se veía al día siguiente de las playas completamente sucias... ...y una postal que a nadie yo creo que nos agradaba... ...y por lo tanto hemos tomado esta decisión... ...basada en la responsabilidad y también en el sentido común. Bien, ustedes precisamente después de esta tertulia tienen la rueda de prensa para presentar de forma conjunta con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ese dispositivo eh, policial que van a poner en marcha el jueves por la noche. Como no trasciende todavía los detalles del dispositivo policial, el Partido Popular supongo que nada tiene que, que decir sobre eh, las decisiones que se están adoptando para conseguir que Elche pues, eh, sea una ciudad segura, incluso en fiestas o en momentos como las que vamos a vivir en las playas de Elche en la noche del jueves 23 de junio. Sí, esperaremos a, a que den toda la, la información el equipo de gobierno y ya nosotros lo valoraremos. Sí que es verdad ¿no? que al final eh, la gente nos ha hecho llegar ¿no? esa, esa molestia ¿no? de ver cómo eh, municipios cercanos a, a nosotros han habilitado ¿no? de lo que son espacios dentro de las playas ¿no? para bueno, pues un cupo de, de gente como aquel que dice, el primero que llegue ¿no? hasta mm. que se llene el espacio eh, pueda hacer eh, hogueras no, pues, pues hombre, a lo mejor el equipo de gobierno podría haber valorado esa alternativa eh, en un espacio ¿no? donde en nuestras playas que conocemos todos muy bien por la extensión de, de la duna ¿no? eh, hasta la masa forestal que bueno, se pueden establecer espacios en los que de manera limitada ¿no? la gente puede hacer eh, hogueras, siempre se ha hecho, ¿no? eh, siempre luego hemos tenido unos efectivos eh, de recogida de, de residuos espectaculares y, y eso es de agradecer El equipo de gobierno eh, de cualquier legislatura lo ha hecho de manera magnífica, que al día siguiente hemos tenido nuestras playas en un magnífico estado y a la disposición de los bañistas que han querido estar al día siguiente a las nueve de la mañana. Es que por lo que ha dicho Ramón Abad, esto de prohibir las hogueras en la noche de, Juan, de San Juan ha venido ya para quedarse, ¿va a ser una medida que van a adoptar ya definitivamente? El equipo de gobierno mantiene esa expectativa y mantiene esa posibilidad. Yo, ahora parece ser que el Partido Popular se, se suma a esa un poco eh, demagogia y dice que otros eh, municipios han permitido hogueras. Sí, por ejemplo, de, vamos a decirlo, Santa Pola ha permitido sí. los hogueras en sus playas urbanas. No en todas, solo eh, no en, en todas, las playas en sus urbanas. Playa, en sus playas urbanas ha permitido, ha delimitado una zona para, para establecer esas hogueras. Pero precisamente en las zonas donde tiene esa masa arbórea y forestal, como es en el Cabo de Santa Pola, las prohíbe terminantemente claro. en una operación conjunta con la Guardia Civil. Uh -huh. Por lo tanto, eh, las características de las playas de Elche, salvo el tramo urbano de las de Arenales del Sol, que no sé si se ha dado cuenta, el representante del Partido Popular, que cada vez quedan menos playas, están muy sí. pegados los edificios. Sí es ahí donde, donde ahí tienen que hacer que una... se permitan eh, las hogueras, eh, no. pero por lo tanto, <ríe> es espacio. una opción una opción la que acabamos de escuchar muy populista y muy poco responsable ...por parte del partido que pretende ser la alternativa de gobierno... Eh, ...municipios donde ellos gobiernan... ...han prohibido desde hace muchos años en sus costas hacer hogueras... ...ahora dicen que aquí se podría haber buscado otra alternativa... ...creíamos que iban a estar de acuerdo porque... ...en eh, los mentideros políticos... Eh, ...pues se insinuaba, se parecía entrever... ...que había consenso eh, con esa decisión... ...ahora parece ser que se bajan del carro de, de la seriedad y de la responsabilidad y se suman a esa dosis de populismo, pues bueno, este es el partido que pretende ser la alternativa de gobierno. Usted, usted solo ve eh, populismo en, toda la, en todas las respuestas que da el Partido Popular y al final, esto es que lo que demuestra Ramón, de manera continuada en, en su tertulia, que ustedes no escuchan. Ustedes no escuchan, ustedes ya tienen eh, esa respuesta preasignada, mecanizada en, en, en vuestro argumentario y no llegan a escuchar. El Che cuenta con muchísimos kilómetros de playa y por suerte con mucha extensión hasta la masa forestal en muchas playas de, de nuestro municipio. Nosotros al final lo que decimos es que se pueden buscar alternativas. Buscar alternativas y creo que en política es bueno siempre tener alternativas porque en el caso de que un partido político le diga sí, pueden existir alternativas, es decir, sí, es verdad, existe esa alternativa pero nosotros no contemplamos hacer hogueras en las playas. Ya está, pero no puede tachar usted de populismo porque al final lo que está demostrando usted de manera continua en todas las tertulias es que tiene mecanizada ya pues esa, esa respuesta. Claudio, vamos a ver si fueron ustedes oportunistas, mm -hmm. si el Partido Popular fue oportunista ayer cuando nos convocaron a los medios de comunicación para decirnos que los vecinos de la calle Piaña pues estaban muy preocupados porque sus viviendas podrían ser derribadas por el ayuntamiento al estar afectadas por un sector urbanístico. Nada más protestar y nada más la crítica de Pablo Ruz, se le preguntó a la concejal de urbanismo y dijo que no hay prevista ninguna demolición. ¿Por qué nos convocaron para dar una noticia que quizá no se produzca? No. Claudio. El, la semana pasada lo, un vecino de la calle Piaña estaba la calle Piaña estaba formada por unos 25 o 30 viviendas, ¿no? solo un vecino recibió una notificación por parte del equipo de gobierno, del ayuntamiento, del Partido Socialista de Compromís, en el que se le trasladaba un acuerdo plenario eh, en el cual se, iba, se estaba eh, iniciando el estudio de detalle de una reparcelación, bueno, de una modificación de, de una parcela eh, del plan general, la número 137, los depósitos del agua. Eh, ese acuerdo eh, contó con los votos a favor del Partido Socialista de Compromiso y con la abstención del resto de partidos de la oposición bueno, eh, los vecinos preocupados se ponen en contacto con nosotros y, y nosotros empezamos a, a ver de manera muy detallada cuál era eh, todo este expediente claro, de manera detallada, ¿por qué? porque nosotros cuando vamos al pleno Nosotros confiamos que el equipo de gobierno sí que tiene en contacto con los vecinos afectados y les dice, está esta situación, ¿vale? Cuando una vez que lo vemos todo, lo que nos damos cuenta, y aquí está el plano, es uh -huh. que... Ha traído usted el plano. He traído el plano, es que en enero de, del 2021, enero del 2021, aquí uh -huh. no estamos hablando del 98 del Plan General, en enero del 2021 se hace una reordenación de toda la parcela en la que se establece una franja de retranqueo, uh -huh. ¿vale?, de que afecta a todas las viviendas. Estamos hablando de la zona sur de la parcela y la que afecta a todas las viviendas. Esto no lo dice el Partido Popular y esto no lo dice los vecinos. Es que esto está fechado en enero de 2021, que se ha llevado al pleno del 30 de mayo, ¿vale? Y esto es la preocupación de los vecinos. Es decir, de saber que sobre sus viviendas existe una zona de retranqueo, ¿vale? que son de casi... Bueno, son ocho metros lineales que en total son más de 4.000 metros eh, cuadrados. Esto no es el Partido Popular. Esto no es el oportunismo. Es que la señora eh, concejal de, de, de, urbanismo. de urbanismo debería de dar respuesta a esto. Porque es que aquí esto es un papel y aquí está negro sobre blanco. Y esto es lo que dicen los vecinos. El vecino, con todas las de la ley, como ayer decían, dice nosotros estaremos tranquilos y nosotros nos creeremos al equipo de gobierno cuando nosotros nos den un plano ...en el que diga que mi casa no está afectada... ...por una zona de retranqueo... ...porque esto no es del 98... Vale. ...aquí tenemos el plano que es de 2021... Uh -huh. ...fechado... Uh -huh. ...entonces esto es lo que tiene que dar respuesta... al equipo de gobierno... Va. ...por eso la falta de confianza... ...de la gente que lo estamos viendo con la madre... ...de la March... ...lo hemos visto ahora con los vecinos... ...de, de la calle Piaña... Y lo hemos visto con innumerables denuncias, ¿no?, de la gente, de, de nuestras pedanías, del abandono que sufren y de la falta de diálogo y de transparencia que tiene el equipo de gobierno. Porque es inadmisible que cinco minutos después de que salgan los vecinos, porque el Partido Popular fue a apoyar a los vecinos, que salga diciendo que no es así, no es así, sí que existe la posibilidad, porque uh -huh. aquí en un plano... Está dibujado firmado, el retranqueo. Firmado por el ayuntamiento también está el retranqueo. ¿Y lo que se aprobó en el pleno? Lo que se aprobó en el pleno fue este plano. ¿Una reordenación? Una reordenación que contempla una, un, un retranqueo. retranqueo. Es decir, vale. que la, vivienda, la mitad de la vivienda se tenga que demoler. Vale, que lo entiendan eh, los, está claro. Los, pues los eh, Ramón Abad, sí. la respuesta de la concejal de urbanismo es cierta. No hay... Eh, ¿Ninguna previsión de derribo? Sí, vamos a ver. Esto al final es, refleja lo que es el Partido Popular. Este expediente va a pleno, va al completo, el expediente va a pleno y el Partido Popular se abstiene y no dice nada en el pleno. Solo interviene un grupo político de la oposición, que es Vox, que manifiesta que le parece muy bien esa área de reparto, se trata de un eh, movimiento urbanístico, ...y vota favorablemente... ...el Partido Popular se abstiene... ...y teniendo todo el expediente al completo... ...todo el expediente al completo... ...no dice nada y, y de hecho se abstiene... ...por lo tanto no se posiciona... ...en contra de ese movimiento urbanístico... ...que obliga al Plan General de Ordenación Urbana... ...porque las instalaciones de agua... ...de Iwell -Delt, los depósitos de agua... ...tienen prevista hacer... ...una futura remodelación... ...una futura ampliación... ...de sus instalaciones... ...por lo tanto necesita iWebDels este trámite urbanístico y necesita este movimiento del plan general para poder acometer y para poder remodelar sus instalaciones. Lo que no implica que vaya a ejecutar la empresa iWebDels este eh, derribo, como ellos ya han manifestado, de las casas o este retranqueo ...para poder remodelar sus instalaciones... Pero de ...es derecho, un trámite urbanístico... Por ley a tener. ...es un trámite urbanístico necesario... ...para poder remodelar... ...y para poder ampliar sus instalaciones... ...pero no significa... No significa ...que esté obligado a ejecutarlo... ...sino que la empresa municipal... ...Aigüeddel... ...se haya comprometido... ...a hacer esa remodelación... ...sin que afecte a las casas... Eh, que, ...que allí habitan... ...por lo tanto en primer lugar... ...para que el Partido Popular ayer fuera a la calle Piaña... Necesitaría posiblemente el Google Maps porque no sabe, no sabría ni siquiera dónde está la calle Piaña. Se presenta otra vez, y perdona que le repita, pero en plan oportunista, en plan demagógico, pero si es que, oiga, han tenido el expediente al completo en el pleno y no han dicho ni mu. Eh, no han abierto la Ramón, boca. Ramón, Ramón, me interesa ponen, mucho ponen, al margen oiga, de... Pero, es que pero es, me interesa mucho saber, ese compromiso de i Delch de no tocar las fachadas de los vecinos, de las viviendas de los vecinos afectadas en esa reordenación, ¿está por escrito? Sí, sí, por supuesto. Eh, no, no está por escrito. No está por escrito. Es que, pero ¿cómo tienen ustedes eh, eh, el cuajo el cuajo de venir aquí y decir que eso está por escrito. Porque, miren, lo primero que tendría que saber usted es que eh, puede venir cualquier urbanizador y con esto encima de la mesa, dice, vale, yo voy a hacer una remodelación de esta macromanzana, ¿vale? Y voy a, como me pone en el plano, tengo el derecho o no, tengo la obligación de hacer este retranqueo. Esto es así. Y lo que dice el Partido Socialista de que quizá nosotros tuviéramos que, que poner en Google Maps la calle Piaña, mira, gobiernan ustedes. Y a usted... ¿Eh? se le tendría y, y se lo voy a decir se lo voy a decir le tendría que eh, le tendría que dar sí, eh, Bueno, no lo, le, tendría dar le tendría que dar vergüenza de decir de decir de decir no de decir de venga de decir de decir de decir de decir de decir la calle Cuando la sin Está sin de Cuando de eh, matojos de más de un metro y medio en la acera Cuando son los vecinos los que se tienen que arreglar la acera Y gobiernan ustedes Son ustedes los que no saben dónde está la calle Piaña Son ustedes los que han abandonado a sus vecinos Son ustedes los que no han sido claros y concisos con ellos Y son ustedes los que no le han dado respuesta a esto Y además, un día después de, de, de denunciarlo nosotros Ha salido la concejal mintiendo Mintiendo a la cara Porque esto está negro sobre blanco de y no, esto puede no. ser que dentro de un año no se lleve a cabo el retranqueo. Pero ¿quién dice que dentro de cinco años no? Es que no es la primera, no? No es la primera ni será la última alineación de, de calles que hace el Plan General de Ordenación Urbana. Por si no lo saben, el Partido Popular, por supuesto, no lo sabía. La calle Piaña es la que está eh, colindante a los depósitos de agua. Es una sí. calle que no tiene ordenación urbana. Es un diseminado de casas sueltas que allí habitan. Uh -huh. Entonces. No es la primera alineación urbanística que se hace, no es la primera orden de retranqueo que se hace en el Plan General de Ordenación Urbana. Eh, lo que los vecinos ya saben, porque así se lo ha comunicado a IWEDES, es que no se van a ejecutar esas obras de reforma, de remodelación de sus instalaciones y que sus, sus casas no se van a ver afectadas. Vuelve, vuelve a mentir. Los mismos vecinos son conocedores, <risa> no. son conocedores que el día de mañana no podrán vender esas casas ni podrán construir y podrán construir un nuevo edificio si no se avienen a esa alineación que marca el plan general de ordenación urbana Mira, usted vuelve por lo a mentir tanto, porque solo sobre uno. derechos futuros sobre derechos futuros de nuevas construcciones se, se tienen que atener a esa ¿Y cómo alineación puede, Y cómo puede sobre explicar usted actuales, yeah. sobre derechos actuales yeah. sus casas no se van a ver afectadas ¿cómo puede afectadas explicar usted que de Pero 25 bueno, vecinos se ha metido el Popular a malmeter y a desinformar Pero oiga, sobre un expediente que ha estado sobre su mesa... Sí. dos meses y no han dicho nada claro y nosotros y no con la con, pero es que lo que nos pasa que al final confiamos en un equipo de gobierno que nosotros pensamos que sí que habla con los vecinos que sí que le comunica estas, estas cosas que afecta a sus proyectos vitales como es la vivienda, no, como es oiga, personas, que están, actual, que, no son personas que están trabajando que son personas que están trabajando para reformarse, por, por favor no yo, le, yo no le he interrumpido, el respete, respete el, comprar, el turno a usted, a usted cosas, yo ¿verdad? creo que a usted lo que le molesta es que los vecinos en vez de llamarles a ustedes llamen al Partido Popular, pero es que es lo que le va a decir, los vecinos no confían en el Partido Socialista. Y lo hemos visto ya en Andalucía. Y no se preocupe, que dentro bueno, de un año no. pasará lo mismo. Bueno, Mi arma. Bueno, venga. <risa> bueno, vamos, eh, a vamos. Me, eh, vamos, vamos. que no tengo vergüenza también, ¿no? Es, es algo así lo que dice, que se me cae la cara de vergüenza, ¿no? Hombre, decir, este... cuando tienen abandonado a vale, unos vale, vecinos allí. Bien. Bueno, vamos. Sí. Sabemos con qué a arma que juega el si partido. Sí, perdón. ¿Mes? Vamos ahora con otro asunto que mmm, también preocupa. Y hubo cruce de de declaraciones o de discrepancias o de diferencias, como quieran ustedes llamarlas, entre el Gobierno Provincial del Partido Popular en manos de Carlos Mazón y el equipo de gobierno de Carlos González. Sobre el futuro Palacio de Congresos. Ramón Abad, ¿qué pasa con el Palacio de Congresos? ¿Que ni siquiera se ponen de acuerdo con el Gobierno Provincial de la Diputación para avanzar en un trámite como es el del de, anteproyecto eh, adjudicar el anteproyecto para, para el diseño, para saber qué Palacio de Congreso es el que tenemos. El Gobierno Provincial, el PP, dijo que no puede licitar esa redacción, encargar esa redacción, si ustedes no empiezan la expropiación forzosa de los terrenos. Y ustedes dicen que sí que puede el Gobierno de la Diputación eh, licitar. Y, y llevar las cosas a, de forma simultánea. Es lo que el alcalde tuvo que decir en rueda de prensa ante las declaraciones del diputado de arquitectura. ¿Esto significa que no se está avanzando en nada en el Palacio de Congresos y que ustedes no, no hay buena relación institucional con la diputación para llevar de forma conjunta un uh, proyecto de esta envergadura? Ramón. En primer lugar, hay una... ...magnífica relación y lealtad institucional entre el presidente de la Diputación Provincial... ...Carlos Mazón y el alcalde de Elche, Carlos González... ...donde en sala del Consejo de, del Ayuntamiento de Elche, de forma solemne... ...los dos se comprometieron a avanzar en los trámites para la construcción de este Palacio de Congresos ...por lo tanto, vaya por delante esa lealtad institucional y esa colaboración entre las dos instituciones... En segundo lugar, hay una mesa técnica que está dando sus frutos, que se está reuniendo de manera permanente y donde los técnicos hacen poco politiqueo y mucho trabajo por la ciudad y por los proyectos. En tercer lugar, ha tenido que salir el diputado de infraestructuras o de arquitectura de la Diputación Provincial, un señor de Benidorm, que es concejal de Benidorm, que no, sabemos, no, no, no teníamos el gusto de conocerlo hasta ahora, a malmeter y a decir que el Ayuntamiento de Elche no está siendo leal y no está siendo colaborador. Oiga, nosotros estamos trabajando en lo que se pactó con el presidente de la Diputación Provincial, que es en ese expediente de expropiación forzosa que, como bien sabe el presidente de la Diputación Provincial, hay un acuerdo con los propietarios de los terrenos, hay un acuerdo con las familias que son los propietarios de esos terrenos a una expropiación forzosa, pero pactada en el precio. Por lo tanto, no va a ir a ningún tribunal de justo y precio y va a acabar en una solución entre las familias las propietarias del terreno y las instituciones para poder llevar a cabo esa expropiación, por lo tanto el precio, el precio del coste de ese terreno ya lo tiene la Diputación y ya puede trabajar primero en la modificación presupuestaria que aún no ha hecho pero que estarán seguramente y nos consta que están trabajando en la tramitación de esa modificación presupuestaria por lo tanto la Diputación todavía no ha hecho esa modificación presupuestaria que estamos esperando pero que no criticamos, que sabemos que estamos que se está a la espera de esa tramitación, y en segundo lugar, se puede trabajar de forma simultánea, como así se acordó en esas mesas técnicas, en esa redacción del anteproyecto de licitación de, de, del proyecto del Palacio de Congresos. Por lo tanto, que este señor de Benidorm haya salido a politiquear más de la cuenta, sí que nos parece una falta de respeto, una falta de respeto por parte de, de este señor, de este diputado provincial, que espero que el señor Mazón uh -huh. eh, le diga que, que, que hable un poquito menos y que se dedique a trabajar más por el bien de los intereses de los municipios de la provincia de Alicante. Después de escuchar a Ramón Abad, eh, eh, Claudio, ¿el Partido Popular de Elche puede ayudar al equipo de gobierno a que eh, esa lealtad institucional continúe y tenga eh, pues un buen estado de salud? Yo, en el primer lugar, le, lo que le pediría al, al señor Abad es respeto hacia hacia un diputado provincial. Dice respeto el que dice. Hacia, que no escuche, escuche, no escuche. La la revista, hombre, escúcheme, escúcheme, escúcheme, escúcheme. Pero Yo solo hombre, le pido le pido favor, le pido favor, atención. ¿no? Eh, un diputado que provincial es devenidor sí, de la provincia. Es como si ahora eh, en Elche eh, criticáramos eh, que la imputada Mónica Oltra viniera a Elche. Esa esa consejera, esa vicepresidenta, ¿no? Pues pues no lo vamos. No, hombre, ya merece su respeto porque es, bueno, respeto aunque esté imputada. Eh, pero mire, eh, al final lo que aquí se, se exige, ¿no? eh, y lo que se pide, y lo que no eh, ¿tienen? se pide, ¿tienen? imputada, imputada céntrese, vicepresidente, el, el, y ustedes, y ustedes, Congreso, y ¿no? ustedes aguantándola. No eh, ustedes es el Partido Socialista aguantando a una imputada. Sí. Bueno, entonces aquí lo que se pide, ¿no? eh, lo que se pedía es que el proyecto que, que hay en Alicante, ¿no? que también sí. está, que fuera aparejado ¿no? al de Elche. ¿no? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que el Ayuntamiento de Elche, temeroso, temeroso de ver cómo la Diputación de Alicante y el señor Carlos Mazón están comprometidos con nuestro municipio, que tiene consignados los cuatro millones y medio para la expropiación, la, para la ve cómo un equipo de gobierno no está haciendo sus deberes. No está haciendo sus deberes, porque ahora mi pregunta es... ¿Cómo se puede iniciar un proyecto sin saber las condiciones de la expropiación? Sin saber, por ejemplo, los metros cuadrados o, o si va a haber algún tipo de acuerdo con, con, con los expropiados en este caso de pero, un... pero lo que está diciendo es lo que le ha dicho el gobierno provincial, que el, el ayuntamiento no está haciendo los deberes. Bueno, es que es que llevan pero seis es meses. Que el problema del llevan Pular seis que meses se cree más al señor de Benidorm que a lo que hablan los técnicos en las mesas técnicas ese es el problema. señor el señor Popular señora Abad, de quitarse su perfil institucional y entrar aquí en no hablamos aquí no hablamos de a un señor devenidor que no sé qué intereses centrar en torpedear el proyecto del Palacio de Congreso pero si aquí el único que, que está el, los que están trabajando por la situación el, oiga, se le dijo que hay un acuerdo no, no deja, con la familia, no, no deja, está, es está, con la familia para la apropiación no. forzosa de esos terrenos es, incluso el, es, precio, el precio que está ya tasado por los técnicos Que es que 4, han sido los 5, propios técnicos de, de la Diputación. Está ya escrito negro sobre han blanco, sido... eso lo sabe el presidente pero, de la Pero, señor señora Abad, vale, vale. señor Abad no se ponga, no se ponga nervioso. De alcalde de Elche en los terrenos donde sí. se va vale, pues, y una vez, Hace, hace, de hace de seis meses, hace pero seis, seis y, meses. ¿Y qué información tenéis No, pero es que han sido los propios... No, señor Abad, señor Abad, señor Abad, escuche. Han sido los propios técnicos de la Diputación de Alicante que han dicho que no se puede hacer el anteproyecto si no se lleva a cabo la expropiación porque no puede, puede porque puede haber eh, algún condicionante que modifique que modifique ese anteproyecto ¿Qué es lo que no entiende el Partido Socialista ¿Qué es lo que espera el Partido Socialista para dar celeridad? Es que llevamos escuchando al señor Abad diciendo pronto tendremos noticias de, de la expropiación, que bueno, el pronto tendremos noticias de la expropiación se va a convertir el nuevo, no lo sé, en la el, el nueva oportunidad, y vale. el nuevo mensaje del Partido ¿Qué, Socialista. ¿qué queda, ¿Qué queda para ese acuerdo, Ramón? No, no, eh, tienen los cuatro millones y medio de euros. No, no, en la... no, hay que hacer la modificación presupuestaria. Hay que, por parte de la Diputación Provincial, que es quien sufraga, los terrenos tienen que hacer la modificación presupuestaria. Está. Pero nosotros no criticamos. Sabemos que los trámites los han iniciado y lo tienen que aprobar definitivamente en un pleno de la Corporación Provincial. Y no estamos aquí criticando... Ni a la Diputación Provincial, ¿por qué? Porque ah, no. tenemos... Ah, no. Está, usted, está, eh, no, no. no oiga, usted está, usted está, está criticando es. a un diputado provincial. Hoy, hoy, y eso implica no, a la Diputación la de Alicante. Eso es así. Y no ha cumplido con su obligación. Eso es así. La y no he Perdone. No le he criticado no a no la Diputación Provincial. Perdone. Presupuestaria. Pero aquí hay un compromiso. Dime. Y el primer compromiso es que el equipo de gobierno, el Partido Socialista y Compromiso, el señor Carlos González, tenía que expropiar que los terrenos. Y seis meses después... ¿Han hecho ustedes algo? No. ¿Y qué es lo que está pasando? Que Alicante, Alicante, una vez más, nos está adelantando tanto por la derecha como por la izquierda. Y Elche se está quedando eh, atrás. ¿Y eh, saben por qué? Porque el gobierno del señor del tiempo, Carlos González... El tema en no. política es complicado. Sí. Pero el Partido Popular, que tiende a exagerar de Elche, el acuerdo entre el señor González y el señor Mazol ...viene de abril del 2022... Vale. ...por lo tanto han pasado dos meses... Dos meses, pero yo... ...dos meses no, pero es que dice... ...seis meses, no, vale, dos, dos meses. meses... ...por lo tanto, oiga, no, pero es que... ...todas las instituciones hmm. están trabajando... ...con sus procedimientos... pero que ...la partida la está provincial ...no ha aprobado su modificación presupuestaria... en es, pleno, eso es lo que, que, que ya lo parece aprobarán... Que, pero ...igual eso que es el lo ayuntamiento que... de él se vale. cumplirá con su obligación... ...de aprobar momento, el expediente... ...un momento, de para de que yo lo entienda... ...entienda bien, vamos a ver... Eh, ...la expropiación, el acuerdo... Eh, no se firma con los propietarios hasta que un pleno de la Diputación apruebe la modificación tiene, presupuestaria. Tiene que, ir, tiene que ir a Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche la aprobación del expediente de pero, expropiación forzosa. Tiene que vale, ser aprobado Dios por mío. la Junta de Gobierno local. Primero, antes que la modificación presupuestaria. Eso es mentira. Es que eso es mentira. Es que está la partida oiga, consignada, pero, aprobada por la Junta de Gobierno pero, de la Diputación pero, de Alicante. Pero diga la el... que, que las modificación presupuestarias tienen que ser aprobadas por un pleno de la Corporación La partida está consignada y aprobada por la Junta de Gobierno de la Diputación de Alicante. Y este señor y el Partido Socialista está lastrando este proyecto y está poniendo en el desarrollo de este bueno, proyecto, deje... y eso es así. Sí. Venga, vamos, vamos, eh, vamos a ver, el PP, eh, Claudio, dice que eh, la modificación presupuestaria está aprobada, está, está consignada, consignada, y está, está aprobada en Junta en de gobierno, junta gobierno de la, Diputación de, de la Alicante, Diputación de Alicante. Igual que se hace aquí vale. en el esa, de, esa, ¿Ese acta de la Junta de Gobierno de la Diputación de Alicante le sirve a ustedes para poder llevar el expediente de expropiación del suelo a su Junta de Pero Gobierno? Vida. Son procedimientos simultáneos, son procedimientos paralelos. El Ayuntamiento de este está cumpliendo con su parte y la Diputación vale. de Alicante está cumpliendo con, con la, la suya. Eso. La Diputación de Alicante ha hecho en Junta de Gobierno una aprobación inicial de la Ejá. modificación presupuestaria, que sí. tiene que ser ratificada en el, en el pleno, pleno de la corporación provincial y a día de hoy no se ha aprobado en el vale. pleno por lo tanto es que van... el dinero no está consignado vale. el dinero no está consignado y si no está en consignado segundo lugar, el dinero en segundo lugar, la no junta puede... de gobierno local tiene que aprobar la junta de gobierno local tiene que aprobar que ya está los servicios técnicos de urbanismo trabajando en el expediente de expropiación forzosa en el momento que esté aprobado junto con la modificación presupuestaria aprobada de la diputación se podrá ...llevar adelante la compra de los terrenos... ...pero vale. se puede trabajar... ...en el anteproyecto... ...en el anteproyecto de la construcción del Palacio de Congresos, ...porque primero... ...hay un acuerdo con los familiares... ...de los terrenos... ...¿y por qué no, no, ¿y por qué no llevan a cabo? El precio, ...está tasado el precio del terreno... ...porque no va a haber ningún tribunal de justo y precio... ...que enmiende la plana... ...por lo tanto... ...decimos... ...manténgase la colaboración y la lealtad institucional... ...ya que las mesas técnicas... ...están pero, dando sus frutos... ...y están sacando sus trabajos adelante del Palacio de Congresos de Elche y dejemos el politiqueo del Pero, señor benidor y del Partido Popular de Elche para otra. Cosa. Vamos a ver, vamos a ver. Si es que esto es lo que lo que no tiene ni pie ni cabeza. O sea, es que este el equipo de gobierno de Partido Socialista siga, de Carlos González, de Carlos González, González que es que son. Eh, escuche, porque yo eh, eh, sí. le, le escucho con atención y usted no, lo, lo único que sabe hacer es interrumpir. Usted lo único que quiere hacer aquí viene a alastrar no eh, el argumentario que podemos soltar para que los oyentes no nos entiendan, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Han sido los propios técnicos de la Diputación de Alicante los que han dicho. Los sí, técnicos. Señor de los venidor. Te... Señor, señor, señora, yo le pido, yo le pido, yo le pido en primer lugar respeto. Voy, mí. Voy a bajar ¿vale? el micro. Vale, porque es que no, al señor, final venidor, mira es que le tienen que le tienen que bajar le tienen que bajar, le tienen que bajar le tienen que bajar el micro. No, no, no, no lo no entiende. No lo entiende. Pero si el único que está quedando mal aquí es usted ante nuestros oyentes. Mire. Han sido los propios técnicos de la Diputación de Alicante los que han dicho de que no se puede iniciar el proyecto hasta que no se lleve a cabo, hasta que no se tenga firmado el acuerdo de expropiación. La consignación está aprobada en la Junta de Gobierno de la Diputación. Y hasta que el ayuntamiento, hasta que el señor Carlos González no haga la gestión con los propietarios, no se puede hacer absolutamente nada. Que es que es el mismo proceso que está habiendo en Alicante él mismo. Yo pero, se, Car pero me Carlos... Me gustaría hacer una pregunta. Claro, ¿Usted sí, sí. se cree que el oyente de esta tertulia está entendiendo algo? No, lo que... El, el, oyente, que lo ¿El oyente de esta tertulia está entendiendo algo con este politiqueo? Le estoy diciendo que la Diputación Provincial de Alicante y el Ayuntamiento de Elche están haciendo su trabajo en mesas técnicas de manera leal y de manera colaborativa. Mire. Y viene el Partido Popular de Elche y viene un señor devenidor, que no le falta el respeto por decirlo un señor devenidor, a lastrar y a poner palos en las ruedas de este proyecto Pero si ¿Usted aquí, cree que el aquí oyente los únicos, de esta aquí, tertulia entiende algo? Los únicos que han puesto trabas al no, proyecto No, no, no, no. estoy diciendo que la Diputación Provincial de Alicante y el Ayuntamiento de Elce están trabajando de manera conjunta en mesas técnicas mesas técnicas para sacar adelante... ¿Y cómo, es posible, ¿Y cómo es posible que los técnicos de la Diputación, que no son políticos, que los son técnicos, funcionarios técnicos, de carrera, de sentarse en una silla a estudiar han dicho eso? A llegar a acuerdos con los ¿Eh? técnicos del Ayuntamiento... ¿Cómo ha, sido, de ¿Cómo, ha sido, ¿Cómo ha sido? O sea, pero si aquí los únicos que están poniendo trabas al desarrollo de este municipio son ustedes. Pero si con el Palacio de Congreso ver, eh, lo iban a hacer eh, en, en Highton, sí o sí. ¿Era usted el del tuit de sí o sí en ver, Highton? Vamos a ver, si, Señor, si es venga. verdad lo que dice Ramón, que las mesas técnicas se están funcionando y se está avanzando en el proyecto del Palacio de Congresos. ¿Por qué sale el alcalde Carlos González la pasada semana en rueda de prensa para pedir lealtad institucional al gobierno del Partido Popular? Sale primero a una pregunta de un periodista y sale segundo a una declaración del señor Devenidor diciendo que el Ayuntamiento de Elche estaba poniendo palos en las ruedas al proyecto del Palacio de Congreso de la Diputación Provincial. Pero el alcalde de Elche no sale a iniciativa propia a crear ninguna polémica con la Diputación Provincial como sí que hace el Partido Popular de Elche ni a poner ningún palo de la rueda a ese proyecto tan importante para la ciudad de Elche, donde el ayuntamiento de Elche está haciendo su trabajo y la Diputación Provincial de Alicante está haciendo su trabajo. Y en eso nos reafirmamos, nos comprometemos y vamos a seguir trabajando vale. hasta el último día. Pues la pregunta, el politiqueo, yo sí tengo, no, y la me reafirmo que... el politiqueo de un señor devenidor y del Partido Popular de Elche pues para otra la cuestión. La pregunta de a Claudio Aguilar, como portavoz de su partido, el Partido Popular de Elche, está ayudando está ayudando a que eh, se construya el Palacio de Congreso. El partido, el partido Popular, desde el primer momento, que puso sobre la mesa, porque esto tenemos que recordar lo que fue el señor Ruz, el que puso sobre la mesa la necesidad de, de este nuevo espacio en el municipio, ha tendido la mano al Partido Socialista. Y ha sido el Partido Socialista, desde el primer momento, el que ha puesto trabas a este proyecto. Ha sido el, el Partido Socialista el que ha lastrado este proyecto durante tres años por su cabezonería de ponerlo en Highton. Porque este señor que tenemos aquí sentado decía sí o sí va a ser en Highton prometiéndolo a sus vecinos. Y es este partido, el, que, el Partido Socialista, el que está poniendo trabas ahora eh, para que se lleve a cabo... Eh, bueno, trabas, eh, está perdiendo el tiempo para que, se a, eh, para que veamos a la luz este proyecto en el nuevo espacio. Este es el Partido Socialista. Esto lo saben los ilicitanos. Y esto saben que es la manera de hacer política y de gestionar del señor Carlos González. Por eso el señor Carlos González y el Partido Socialista y su portavoz adjunto, el señor Abad, decimos que están amortizados. Y por eso, dentro por de un año dentro de un, mujer, año, dentro de un año, dentro de un año, eh, dentro, de que que dentro de un año, este régimen socialista, dentro de un año, año, dentro de un año, este régimen socialista, los oye, ilicitanos oye, lo pondrán oye, a régimen. Por, pero, por favor. Pero, por favor... No, tenemos es que terminar que... aquí no, y, y le doy es que la lo... palabra a Ramón por, ah, por, la, por la, las declaraciones los... subiditas de tono ah, de es, Mire, yo no voy a perder la compostura ni le voy a faltar al respeto, sobre todo a argumentos infantiloides del señor que está aquí sentado, el representante del Partido Popular. No, pero oiga, ya los ilicitanos decidirán dentro de un año. Hace tres decidieron que ustedes perdieron las elecciones cinco veces en el 2019 sigan por ese camino y la perderán por sexta ocasión. Pero, pero oiga, no pierdan, la forma, no pierdan la forma, no pierdan el respeto. Hablan de régimen socialista, le faltan el respeto a la, a la sociedad ilicitana que ha votado libremente y democráticamente. La no, no, ¿De qué, ¿De qué habla Régimen no tiene ninguna connotación Oiga, negativa. Régimen no poco, tiene ninguna un poco, connotación un poco negativa. De compostura, no hay un poco un más No hay más de compostura, La piel no se puede tener tan fina, sobre todo porque eh, estás eh, en una tertulia y el régimen no es algo negativo. Tenemos que poner el punto final. Os espero dentro de 15 días para hablar precisamente de algo importante y es que la semana que viene no solo tenemos el ordinario en el que vendrá ese expediente polémico sobre el mercado provisional, no hemos tenido tiempo hoy de hablar sobre ello, será dentro de 15 días para ver cómo queda en el pleno la aprobación, sino también de los debates sobre el estado del municipio. Vamos a escuchar muchas asociaciones, a muchos vecinos y entidades eh, comentar pues, estos tres años eh, que lleva el gobierno de coalición, peso y compromiso, gobernando la ciudad. Muchísimas gracias Ramón, Abad y Claudio Aguilar. Muchas gracias. Muchas gracias. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán.